La radio de Elche. La gorrieta con y Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana, son eh, bueno pues 12 grados de temperatura tenemos. Es jueves 16 de diciembre. La Lotería Extraordinaria de Navidad parece que se ha adelantado este año para la ciudad por los más de 230 millones de euros que el Gobierno local ha consignado en sus presupuestos municipales para el próximo año. Hoy se aprobarán porque el Gobierno de coalición tiene la mayoría absoluta. Han crecido con respecto al pasado año debido a las aportaciones extraordinarias que han recibido del Estado para compensar la pérdida de ingresos debido a la pandemia. Se recuperan los presupuestos participativos y las inversiones previstas son destacadas porque se continúa avanzando en el plan edificant y en los EDUSI, con el fin de modernizar los espacios urbanos y los servicios públicos, sin dejar de atender la emergencia social. Esto es lo que defiende el equipo de gobierno de sus presupuestos, que los ha calificado de expansivos, mientras que la oposición, Partido Popular, Vox y Ciudadanos los consideran papel mojado y los califican de irreales porque no confían en la capacidad de llevarlos a cabo del PSOE y Compromís por esos bajos índices de ejecución presupuestaria que cada año registran. Y tampoco están de acuerdo con algunas de las prioridades. Lo cierto es que en estos momentos, en el centro de congresos, está previsto que comience ese debate presupuestario, el más importante del año, ya que hoy se dará luz verde a las cuentas municipales, que son esa hoja de ruta del gobierno para 2022, año de la dama, año de los partidos políticos de cara a... ...a las elecciones de 2023... ...y esperemos dejar atrás... ...las olas de la pandemia... ...hoy en nuestra ronda de noticias... ...repasaremos cómo se ha iniciado... ...la vacunación infantil... ...en los colegios de Elche... ...y Paco Gómez nos contará... ...la victoria del Elche... ...en el partido de Copa... ...que se disputó anoche... ...en unos minutos... ...hablaremos... ...ante la cercanía de las fiestas navideñas... ...de los conciertos y campañas solidarias... ...tendremos un hueco... ...para el medio ambiente... ...y conoceremos a los ganadores de la primera edición del Premio de Periodismo de Innovación, convocado por la Asociación de Informadores, que lleva el nombre de Vicente Verdú. Preguntaremos al sector de la hostelería sobre las cancelaciones que se están produciendo de comidas y cenas de empresas y de familiares. Entrevistaremos al gerente de IWES DELCH, la empresa mixta, que desde hace 20 años se encarga de gestionar el ciclo integral del agua en el municipio, con motivo de la memoria que acaban de presentar, ...de todas sus actuaciones en 2020... ...volveremos a contar con el joven Borja Rodríguez... ...ganador del primer premio de investigación... ...del Archivo Histórico Municipal... ...y además preguntaremos cómo se están resolviendo... ...las deficiencias en el geriátrico de Altavix... ...hoy pues volvemos a tener por delante... ...cuatro horas de radio aquí en el programa La Glorieta... Cuatro horas que vamos a llenar de entrevistas, de noticias y sobre todo de música. Les invitamos por tanto a que se queden aquí en el 101.4 de la FM con nosotros para disfrutar del contenido de nuestro programa La Glorieta de este jueves 16 de diciembre.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 to imagine a house that's not a home. Try to imagine A Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could melt the snow. What can I do without you? I've got no place, no place to go. It'll be lonely. Without you to hold. to say. I just break down as I look around and the only things I see oh, are emptiness and loneliness and an only Christmas tree. It'll be lonely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 ZANG EN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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Diez minutos pasan de las nueve de la mañana y hay otra noticia que queremos dar y es que ya hemos puesto en marcha nuestra campaña solidaria Solinavidad, que de forma interrumpida seguimos eh, realizando cada año para ayudar a los que más lo necesitan. Así que animamos a todos a que participen en esta acción solidaria del grupo de Teleelch. Tienen que venir a nuestras instalaciones situadas en el Carrer La Fira junto a Santa María para dejar esos alimentos no perecederos que este año se van a van a repartir por parte del voluntariado de Conciencia T entre los comedores sociales de la ciudad. Esta campaña concluirá el próximo jueves 23 de diciembre en la Plaza de Bais... donde nos trasladaremos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ...estaremos allí para seguir recogiendo... ...más alimentos de las empresas y particulares... ...hasta ese mismo jueves... ...por tanto hasta el 23 de diciembre... ...podéis entregar esos alimentos... ...en la carpa que instalaremos junto... ...al gran árbol de Navidad... ...de la Plaza de Vais... ...desde donde llevaremos a cabo... ...ese programa de Radio Solidario... ...si eres un empresario... ...y quieres entregar tus alimentos... ...pues solo tienes que llamar... ...a nuestra centralita... ...o ponerte en contacto... ...a través de este correo... info.teleelch punto es participa So this is Christmas 4. Teleelch Radio Marca Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60, ¿cuánto queda para llegar? No respondas. Ya responde tu Volvo.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 La campaña más solidaria de Telelch en estas Navidades. Entra en telelch.es barra Solinavidad e infórmate de cómo puedes colaborar. La Navidad en Telelch es... Solinavidad. Navidad Patrocinan Restaurante Parres Pantatronic Grupo Paredes Automoción Neurona Gráfica La Laguna Pilsen Y Madecor Colaboran Grupo Serrano Automoción Ferroque y la Llave Club Deportivo Squad, Supermercados VS, Costa Carpa La Juve El Corte Inglés Y Ayuntamiento de Elche La Glorieta Con Rosmar y Alonso Son las 9 y 16 minutos de la mañana y empezamos la primera de las entrevistas porque el próximo domingo, este 19 de diciembre a las 7 de la tarde en el Gran Teatro se llevará a cabo un concierto solidario para la recogida de juguetes nuevos convocado por la Hermandad de la Flagelación y Gloria. Se trata de una iniciativa más de las que llevan a cabo tanto esta hermandad como el resto de cofradías de la Junta Mayor con el fin de seguir transmitiendo esos valores cristianos de ayudar al prójimo de la Semana Santa y Licitana. Pues bien, vamos a hablar con un miembro de la banda de cornetas y tambores de la Flagelación y Gloria, Susana para que nos cuente este concierto solidario que se recupera después de un año en silencio. Muy buenos días, Susana. Hola, buenos días. Supongo que estaréis muy animados todos los músicos que forman parte de esta banda de cornetas y tambores. Antes de que me hables del concierto, háblame de los ánimos, de cómo estáis los músicos. Bueno, después de una pandemia, creo que volver a hablar de música, de música cofrade, ...pues, bueno, es algo como milagroso, ¿no? Eh, igualmente nosotros eh, sabemos, sufrimos los estragos de la pandemia... ...ya no solo con la pérdida de los ensayos... ...sino con la pérdida de una de nuestras componentes... ...Ainoa Peña Rubia del Valle... ...que desde aquí todos sus compañeros mandamos un besazo al cielo... ...y no lo olvidamos, entonces nosotros sabemos... Igual que, por supuestísimo, todo el mundo lo que, lo que ha sido la pandemia y lo que supone para nosotros una pérdida. Ainhoa era esta joven que falleció, ¿no? Con 20 años creo que tenía. Efectivamente. Su madre es la que participó en el homenaje de, a las víctimas del COVID, ¿no? Eso es, la misma pues, es. Susana, vamos a hablar de Ainhoa, ya que es miembro de, de vuestro eh, grupo, de vuestra banda. ¿Qué instrumento era el que tocaba? Bueno, pues Ainhoa formaba parte de nuestras filas tocando la corneta y nada, bueno, eh, ¿qué voy a decir yo que ya mmm, todo el mundo no sepa? Una persona tan alegre, tan, tan luchadora, que nos ha dado una lección a todos y se ha ido dejándonos un grandísimo vacío, pero a la vez muchísimas enseñanzas, muchísima sabiduría y esa solidaridad que a ella tanto la caracterizaba. ¿El hueco que ha dejado se puede sustituir en, en tu banda? Eh, su corneta, vais, vais a rendir homenaje a esta joven? Por supuesto, ella tendrá su homenaje eh, a su debido tiempo, el homenaje que se merece, aunque todo homenaje sea poco. Su corneta, bueno, su corneta jamás va a dejar de sonar, porque todos los compañeros tenemos claro que es verdad que físicamente aquí, ...su corneta sí ha dejado de sonar... ...pero tenemos clarísimo que allá arriba... ...ella tiene su balcón preparado para su Semana Santa... ...para su concierto de Navidad que organiza también su banda... ...y su corneta seguirá sonando allá arriba... ...lo tenemos clarísimo. Pues entonces estáis animados y hay mucha emoción contenida... ...para este concierto del domingo 19 de diciembre... ...ella al igual que el resto... Eh, eh, de, ...de cofrades... ...que estáis en esta banda de música... ...de cornetas y tambores... ...de la flagelación y gloria... ...tenéis muy claro que estos conciertos... ...hacen falta en Navidad. Hacen muchísima falta... Eh, ...principalmente por... ...por su esencia de solidaridad... ¿no? ...por volver a ver la cara de ilusión... ...en los niños cuando estamos tocando... Cuando estamos tocando un registro muy diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a nuestra Semana Santa, a ese registro musical, y lo cambiamos completamente para, bueno, para tocar villancicos, canciones infantiles... Y, bueno, eh, estamos preparados, aunque es diferente... Lógico, eh, hay, que, hay que animar, ¿no? es la cara divertida de esta Navidad, eh, se pasa mal cuando se recuerdan los seres queridos que no están y los amigos que no están, pero eh, hay que ofrecer alegría sobre todo a los niños, por eso este concierto… ...el repertorio es de Villancicos... Háblanos un poco de, del repertorio... ...cómo lo habéis ensayado... Eh, quién, ...qué criterios habéis seguido... ...qué Villancicos... Eh, ...cómo está estructurado Susana... ...que vamos a ver... ...si decidimos participar... ...como público... ...bueno... ...pues nada... ...este concierto lo basamos... ...a ver principalmente en los niños ¿no?... Eh, ...que ellos se lo pasen bien... ...por lo que tenemos Villancicos populares... ...que todos los niños se lo saben por supuestísimo contamos también con, con canciones infantiles, canciones que al final son típicas y, y a pesar de los años, por muchos años que pasen, pues los niños siguen, siguen viendo esos dibujos, siguen sabiendo esas canciones que ya no solo los pequeños sino los mayores también, también las conocemos. Y luego pues también tenemos un pequeño bloque destinado pues a unas edades más maduritas, ¿no? Para esos padres que acompañan a, a los niños, pues que también se diviertan, también lo pasen bien. ¿Y qué funciones? ¿Cuántas son? Porque yo he dicho a las 7 de la tarde, pero va a haber más funciones. Sí, efectivamente. El 19 de diciembre la, el primer pase que hacemos será a las 5 de la tarde y el segundo pase que tenemos será a las 7. ¿Y cómo se puede participar en este concierto para ayudar a, a, los, a los niños a que tengan un juguete nuevo estas navidades? ¿Cómo, cómo lo habéis hecho? Bueno, pues en primer lugar eh, hacemos una venta de entradas que ya ha comenzado, comenzó el viernes pasado, tanto viernes como sábado, en nuestra Casa de Hermandad. Y la venta de entradas continúa el próximo viernes, eh, mañana, y el sábado también igual, en la Casa de Hermandad, en horario de cinco y media a siete el viernes y de once a una el sábado. El donativo de la entrada será un euro, que repetimos que será totalmente solidario. Eh, lo, nosotros luego se lo, de, se lo entregamos a diferentes asociaciones que así lo necesitan. Y luego, nada, ya el domingo, eh, allí en el Gran Teatro, pues, pedimos para ayudar un poco más pues, la entrega de algún juguete nuevo envuelto con... Eh, ...especificándose para niño o niña... ...o incluso unisex, por supuesto... ...y para la edad a la que va destinada. ¿Y cómo se, va, cómo se van a repartir estos juguetes? ¿Todo lo que recaudéis, todo lo que consigáis... En, es, ...en las dos funciones, cómo se va a entregar? Bueno, pues nosotros desde el primer año... ...que llevamos haciendo este concierto... Eh, ...tenemos diferentes asociaciones... ...que bueno, pues nos piden su ayuda... Y nada, nosotros entregamos, si hay alguna asociación que algún año ha venido de nuevas, por pues, supuestísimo que hemos aceptado el darle más juguetes, ¿no? Cuanto, a cuanto más asociaciones lleguemos, in, eh, pues más niños conseguirán tener juguetes, ¿no? Y esas asociaciones son las encargadas luego que en la noche de Reyes, pues ningún niño se quede sin juguete, que eso creo que es lo más importante, volver a que esos niños, a pesar de la pandemia que hemos sufrido, que la economía se ha vuelto un poco más apretada, pues ningún niño se siga quedando sin juguetes y sigan teniendo ilusión y ese día tan mágico pues lo sigan viviendo. ¿Será el único acto de estas Navidades en el que va a participar la banda de cornetas y tambores, de la flagelación? Pues nosotros eh, ya participamos el martes pasado en, la, en el pregón de la Navidad. Ya pudimos hacer ahí un pequeño acto en el que también tocamos villancicos. El, el próximo es el nuestro, que es el día 19. Y, bueno, el último año participamos en la cabalgata de Reyes, pero supongo que no se podrá confirmar debido a las medidas sanitarias. Entonces, eso... ...tendremos que esperar si hay cabalgata o no... ...y si cuentan con nosotros, por supuesto. De momento hay que esperar, sabemos que no va a haber fiesta de Nochevieja... ...ni San Silvestre, se han suspendido... ...veremos ahora qué pasa con la cabalgata de Reyes... ...y veremos también qué pasa con la Semana Santa... ...vosotros tenéis muchas ganas. Por supuestísimo, nosotros tenemos muchas ganas... ...ya que en el 2020 nos quedamos a las puertas totalmente... ...de la Semana Santa, después de... ...un año duro porque las bandas de cornetas y tambores... ...desde aquí mi máximo reconocimiento... ...no dejamos de ensayar durante todo el año... ...es un trabajo muy duro... ...y ya en marzo ese gusanillo que te entra de la Semana Santa... ...de repente se nos truncó a todos y... ...nos quedamos con un sabor muy agridulce... ...que estamos seguros que... ...ojalá... ...el próximo año tengamos Semana Santa... ...porque eso será buena señal... ...y lo disfrutaremos, bueno... ...por partida doble y triple, por supuesto. Pues Susana Maciá, después de hablar contigo... ...después eh, toda la suerte del mundo a, esta, a, a estos músicos... ...a estos jóvenes que formáis parte de la banda de cornetas y tambores... ...y después de la pérdida que habéis tenido de Ainhoa Peñarrubio... ...como has citado, una de las que tocó la corneta... ...y que se fue por culpa del COVID... Pues creo que por lo que has hablado de ella se ha convertido en vuestra hada madrina. Así que os dedico esta canción de uno de los grandes, ya que vais a tener un repertorio variado infantil, supongo que la factoría Disney no faltará en el repertorio. Dedicamos esta canción a la banda de cornetas y tamores de la flagelación y gloria porque tenéis ya una hada madrina, Ainhoa Peña Rubio. Gracias, Susana. Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a llegar a más personas Shall I got you bibidi babidi bo, Put them together and what did you got bibidi babidi boo So like I do check a -boo, be -be boo It'll do magic, believe it or not. a bibity bobbidi boo Yes, so like I means and check a la But the thing I'm about that just the job is bibity bobbidi boo yeah. Sa so like check a Bobby Moon. Put them together in one if you got a BB-Bobby the Moon. Pipiti, papiti, pipiti, papiti, peleat, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan segundos para llegar a las nueve y media de la mañana y nosotros vamos a continuar ahora hablando de medio ambiente porque Margalló, ecologistas en acción hace varios años que propuso la renaturalización del cauce del río Vinalopó a su paso por el casco urbano. Esta propuesta, que conlleva suprimir el hormigón del cauce y plantar vegetación autóctona, ...ha sido aceptada por el equipo de gobierno... ...que el pasado mes de septiembre nos dijo que se reunió... ...con técnicos de la Confederación del Júcar... ...y de la Generalitat... ...así como con los técnicos de colectivos ecologistas... ...como el Margallo Ecologistas en Acción ...para continuar adelante con esta actuación... ...que en principio se ha cuantificado con un millón de euros... ...y será la empresa Traxa la que redacte el proyecto... ...que quieren que se ejecute en esta legislatura... Pero esta propuesta o más bien esta tendencia de quitar el cemento de los cauces de los ríos en su tramo más urbano genera muchas dudas entre la ciudadanía y por ello Margalló Ecologistas en Acción ha convocado para esta misma tarde en el Centro de Congresos una conferencia sobre los ecosistemas de los suelos a cargo del catedrático de edafología y química agrícola ...de la Universidad de Elche José Navarro... ...y del ingeniero agrónomo Santiago Martín Barajas... ...coordinador, él es además coordinador del Área de Agua... ...de Ecologistas en Acción... ...Santiago Martín, muy buenos días... Hola, buenos días... Bien, hay muchas dudas... ...está claro que ustedes apuestan por quitar el cemento... ...del cauce del río, ¿por qué?... Bueno, vamos a ver, eh, las, las dudas eh, yo creo que se disipan viendo lo que ocurre en aquellos cauces donde se ha retirado eh, el hormigón del río, entonces se ha producido una renaturalización del río, las condiciones ambientales han mejorado sustancialmente y además la respuesta del río eh, ...frente a posibles avenidas, ha mejorado también sustancialmente. Entonces, eh, digamos que la eliminación de, del hormigón, del cauce de los ríos... ...no tiene ningún inconveniente, y, o sea, no tiene ninguna arista... ...son todo ventajas ambientales y sociales. Pues vamos por partes, Santiago. ¿En qué ciudades ah, se ha quitado el cemento del cauce?... ¿En qué ciudades españolas eh, parecidas claro. a la de Elche con doscientos y pico mil habitantes tienen ustedes algún ejemplo? Sí, sí, por supuesto. Bueno, primero fuera de, de España hay bastantes ejemplos. Por ejemplo, en Alema, en Alemania, no, eh, el caso de, de Múnich, pues es bastante evidente. En algunas ciudades también suizas, incluso también en la ciudad de Seúl en Corea del Sur. También se ha hecho lo mismo. Ahora se está haciendo lo mismo en la ciudad de Los Ángeles, de California. Están retirando las, estos cauces de hormigón que salían en la película gris y en muchas películas americanas. También están quitando eh, el hormigón. Eh, y luego, en nuestro país, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el río Manzanares en la ciudad de Madrid, ¿no?, donde se ha renaturalizado el cauce y ahora... El agua discurre libremente y ha crecido, han formado gran cantidad de islas y orillas y también nos encontramos con una, eh, bueno, pues un ecosistema fluvial en magníficas condiciones. ¿no? Pero no todos los ríos son iguales, este es un río Rambla, el Vinalopó. ¿De qué forma se va a renaturalizar para evitar? Porque claro, si ustedes quitan el cemento, el agua se estanca. Y esto puede provocar mosquitos, eso es el, ¿Sí? el temor, no, no lo sé, <risa> por eso a se lo qué, pregunto, qué, qué, qué se lo, cosa se lo pregunto a un ingeniero agrónomo, ¿esto puede eso, pasar? Es lo que tememos, no, absoluto, es lo que me pues, imagino, pues dígame eh, por qué no eh, se estanca el agua en la tierra. Vamos a ver, eh, perdone, el agua no se estanca en la tierra, el agua se infiltra en la tierra, el agua donde se queda estancada es precisamente en el hormigón, ...eso es así... ...entonces, lo que hay que hacer es que el río fluya libremente... ...luego, al tener un cauce natural de tierra... ...si viene una avenida, el agua se va a infiltrar dentro... ...y mire, el ejemplo del Manzanares en Madrid... Eh, ...desde que se renaturalizó el río... ...han desaparecido los mosquitos... básicamente han desaparecido los mosquitos... ...entonces, eh, eso se lo pueden decir... Eh, ...miles de vecinos que viven al lado del Manzanares en Madrid... ...o sea que en ese sentido no, no es... Vale. ...o sea, vamos a ver, es un río... Eh, ...es un río Rambla, como ha dicho muy bien usted... ...el caso del Vinalopo... ...pero mira el Manzanares no se crea que es muy diferente... ...o sea, son los típicos ríos mediterráneos, ¿no?... ...que tienen eh, poca agua en, en verano... ...lo que hay que hacer... ...pues es eh, llevar a cabo una gestión lo más natural posible... ...y desde luego... Eh, donde se produce precisamente el, el, el estancamiento es en sitios donde el agua no se puede infiltrar en el suelo. Sí, y pero usted uh, supongo que habrá redactado algún anteproyecto. ¿Usted ha tenido en cuenta sí. eh, las características de, del Vinalo? Por, porque el alcantarillado muchas veces va a, a nuestro río. Es, vamos a ver, claro que lo hemos tenido en cuenta, o sea... Eh, cuando hacemos el proyecto estos, estos temas se tienen en cuenta. A nosotros el hecho de que haya conducciones de, eh, de alcantarillado que vayan por el cauce no es un tema eh, que nos haya preocupado. Vuelvo de nuevo al ejemplo del Manzanares. ¿Sabe qué hay por debajo del río, sabe hay por debajo del río Manzanares? No. Pues vari, varias líneas de metro, una autovía que se llama M30 que lleva más de 100.000 coches diarios. Eh, vamos, vaya. entre eso y, una, y una, un colector de aguas residuales que vaya por el cauce, como comprenderá, vamos, no, no hay comparativa. O sea, perfectamente y no supone ningún tipo de, de problema. Es más, le puedo decir que es mucho más fácil renaturalizar eh, el río Vinalopó otros muchos ríos de España... ...entre los, en los cuales ah, estamos claro. trabajando. ¿Y qué pasa con... ...los malos olores? ¿No, no va a haber tampoco malos olores? ¿Los hay vamos ahora? A ver, en... eh, sí, vamos a ver... ...los malos olores... Eh, ...con un suelo de tierra... ...los malos olores desaparecen, lógicamente. O sea, tenga en cuenta... ...que ahí lo que va a hacer es crecer vegetación. O sea, entonces... Eh, ...el agua eh, se va a infiltrar... ...al fondo, o sea, no... ...no va a haber agua estancada... ...lo que da malos olores... ...lo que da mosquitos... ...y similares... ...son las aguas estancadas... ...y precisamente... ...en un... ...en un cauce natural... ...no va a haber aguas estancadas... ...y más el río Vinalopoque... ...tiene una pendiente... ...bastante importante... ...en su tramo urbano... Pues ...eso es un tema... ...que también hemos visto... ...que tiene una pendiente... ...bastante fuerte... ...entonces... Eh, ...o relativamente fuerte... Entonces, en ese sentido no va a haber problemas de, de, ni de malos olores, ni de mosquitos, ni de vale. ningún inconveniente de esos. Me encanta que despeje estas dudas. ¿Y qué va a pasar? ¿Es suficiente con quitar el cemento? Porque en el proyecto también ustedes contemplan la plantación de vegetación autóctona. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita vegetación autóctona? Por, eh... Vamos a ver, eh, mire... Eh, O sea, es, hay, son diferentes actuaciones. Una de ellas es, efectivamente, quitar el hormigón, luego preparar bien el suelo, luego también favorecer el desarrollo de la vegetación arbórea y arbustiva autóctona. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues sirve eh, para dos cosas. Primero, se va a incrementar la biodiversidad. Tener en cuenta una cuestión, o sea, la renaturalización de un tramo urbano de un río ...es de gran interés ambiental, eso es evidente... ...porque de no haber nada a naturaleza... ...pues es un, un salto cualitativo... ...pero sobre todo son de enorme interés social... ...tengan en cuenta que el... ...por ejemplo el río Ingalopó en Elche... ...es el río que ven a diario... Eh, ...cientos o incluso eh, miles de personas... ...que lo ven casi a diario durante una buena parte de su vida... ...entonces si mejoramos las condiciones ambientales... ...y el aspecto de este río... ...estamos eh, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Bien, eh, pero eh, ¿de qué forma contribuye la vegetación autóctona... ...a mejorar precisamente el suelo, el suelo del río Vinalopó... ...o a frenar eh, el avance bueno, de eh, las riadas? La eh, la mire, en, un, en, un, en una avenida, en una riada... ...hay dos elementos que influyen, son... La, ...la capacidad de evacuación del cauce... ...que viene determinada por... ...o sea, el volumen que lleva el río... ...que viene determinada por la sección... ...¿no?... ...entonces, en el caso del Vinalopó... ...pues es bastante amplia... ...y luego, otro elemento fundamental... ...es la velocidad del agua... ...y ojo, con la velocidad del agua... ...la velocidad del agua es la que mata a las personas... ...cuando hay una avenida... ...entonces, lo que hace la, la vegetación natural en el río... ...es relentizar la velocidad del agua... ...entonces al ir más lento el agua... ...pues los daños que va a producir... Eh, ...van a ser eh, menores ¿no?... ...entonces claro, porque ahora mismo... ...el río Vinalopó con... ...con ese hormigón... ...donde el agua iría a la máxima velocidad... ...que pueda alcanzar... ...y con la pendiente que tiene... Pues claro, al final, donde acabe, pues el agua, o sea, en una avenida, el agua puede, puede producir daños enormes, ¿no? Ya, Entonces, pero, er, sí, ya, ya, pero si plantan ustedes árboles, eh, lo que puede producir es que la, el agua en una riada se los arranque por completo, sí. y como no tenemos desembocadura, no sé, la empastra que puede armarse en el azarbe. Madre mía, la de cosas que pueden pasar. Vamos a ver, primero... Las, las que me imagino, las que me imagino. Eh, eh, ya, ya, vamos a ver. Eh, en un, en, en... Primero, los árboles de Rivera se caracterizan precisamente por su buena adaptación a, a, a, a una avenida. O sea, las avenidas no arrancan los árboles de Rivera, por regla general. Al contrario. Lo los que hacen, rompen, pues, lo rompen. No, no, no, no, no, o sea, vamos a ver, la, eh, son árboles que echan raíces de amarre precisamente para aguantar las avenidas, son especies que están adaptadas a eh, aguantar las avenidas de los ríos, es una cuestión de, de adaptación, entonces tanto los sauces como los álamos, eh, lo hemos visto, si se fija usted cuando hay una... ...una avenida o unas sí. inundaciones... Pues ...lo ve en televisión... Uh -huh. ...verá que está todo arrasado... ...pero lo único que queda en pie son los árboles normalmente... ...pero no, todo, no todos los árboles... ...¿a qué árboles nos tendríamos que agarrar en caso de, de, de... ...y Dios no lo quiera... ...de que estemos sufriendo un arrastre de, en una riada... ...a un bueno, sauce, eh, a un álamo... ...pero aquí no tenemos de esos árboles... ...bueno, vamos a ver... Eh, ...lo que hay que hacer es que cuando haya una avenida... ...no estar en una zona de cauce... Bueno, ...y lo que no podemos ser, eso, ...eso es fundamental... ...y lo que no podemos es... ...si estamos así... ...ir mirando las especies... ...vamos, o sea... <risa> eh, ...lo que hay que hacer es no estar... ...en los sitios de riesgo... ...cuando hay una avenida... ...pero lo que quiero decir es que... ...los árboles de Ribera... ...la vegetación de Ribera... Uh -huh. ...aguantan muy bien las avenidas... Vale. ...es más, es lo único que aguanta las avenidas... Uh -huh. eh, ...les sugiero que eh, miren... Eh, miren por ejemplo las imágenes cuando hay una gran avenida en sí. televisión que a lo mejor sobre todo arrastran coches como eso lo hemos visto eh, siempre pero lo que siempre aguanta son los árboles, uh -huh. ¿por qué? porque eh, ponen poca resistencia porque es lo que es el tronco y luego están muy bien amarrados uh -huh. al suelo a través de las raíces uh -huh. Bueno, es saberlo. ¿Y, ¿Y qué va a pasar en este río Vinalopó? Si ustedes lo renaturalizan, ¿qué va a pasar con su desembocadura? Eh, ¿También uh, eh, tienen ustedes eh, contemplado una solución bueno, a la desembocadura o es suficiente no, con lo que tiene? No, nosotros estamos actu eh, o sea, proponemos actuar solo en el tramo urbano, pero ah, vale. es cierto, me estuve viendo la desembocadura del río Vinalopó y es vamos es patético como está aquello mm. ahora no mm. en, en la sí, sí. en esa especie de acequia donde pero eh, siempre Entonces, eh, Santiago siempre ha estado así de patético esa es la desembocadura que tenemos desde no, hace pero, no no no creo no creo que siempre haya estado bueno, así porque eh, de por vida no pero en los últimos años ha sido bueno, una sí, en las últimas décadas sí pero lo, hombre esperemos que la Confederación hidrográfica del Júcar tenga previsto Es mejorar la desembocadura del vidalopo que desemboca en esa acequia con un ángulo recto con un ángulo de 90 grados, es que vamos, más antinatural no podía ser. Y por cierto, en caso de avenida, no sé, con un ángulo de 90 grados cómo va a responder Es un problema que abordarán ustedes después, con, eh, sí. cuando, hayan va, conseguido, adelante, sí. cuando hayan conseguido, que parece que sí, porque el equipo de gobierno se lo ha tomado en serio, retirar el hormigón, pero no va a ser suficiente con plantar eh, árboles o vegetación autóctona. ¿También contemplan más infraestructuras para evitar o para seguir frenando la fuerza del agua en caso de riadas en un río? Va, a ver. Eh, en el caso de si tenemos una vegetación de ribera, eh, ...adecuada y consolidada... ...la avenida la, la va a aguantar muy bien... Es el, me, ...es el mejor sistema que hay... ...para reducir la velocidad del agua... ...ahora mismo, mejor que ninguna presa ni de nada... ...el agua, eh, todo lo que son obstáculos directos... ...que se le ponen por delante... ...se los lleva por delante, eso lo han visto... ...o sea, es cuestión de... ...se los acaba llevando por delante... ...en cambio, en el caso de la vegetación de ribera ...lo que hace es que aumenta el rozamiento... Y reduce la velocidad del agua, lo cual uh -huh. y, y los efectos perniciosos de la, sequía, de la, rea, de la riada. Perdón, uh -huh. ah, yo pensaba que también ustedes habían planteado, eh, no sé si me equivoco, eh, construir tanques antitormenta o no. Bueno, eh, qué, no, los tanques, ¿Qué, ¿qué son esto... los tanques antitormenta? ¿Me puede usted vale, decir para va... qué sirven? Sí, mire, le cuento. Eh, bueno, esto no lo hemos propuesto nosotros, esto es un tema que ha propuesto el ayuntamiento. Los tanques de tormenta consisten en que son como unos enormes depósitos. Entonces, cuando vienen unas, unas lluvias torrenciales, claro, el problema es que en las ciudades, en las ciudades españolas que son todas muy antiguas, bueno, por pues fin de la antigüedad que tiene Elche, ¿no? Eh, pues la red, la red de aguas residuales y la red de aguas pluviales. Eh, coinciden, son las mismas, las aguas residuales y las pluviales, las de la lluvia son las mismas. Pues eso es Entonces, un problema, si viene... eso es un problema. Claro ¿no? que es un problema, porque si viene una lluvia torrencial, lo que ocurre es que a la depuradora de aguas residuales llega un volumen de agua enorme que la depuradora es incapaz de tratar. Eh, ese volumen, porque claro, está diseñada para, para unos niveles más bajos. Entonces, si hay unos estanques de tormenta, lo que ocurre es que se... A, a, ...acumula el agua ahí, se acumula el agua ahí y después se va poco a poco depurando... ...cuando ya uh, va pasando, cuando ya ha dejado de llover pues se va depurando... ...y así se evita el vertido de aguas residuales sin depurar... ...a los cauces cuando se producen lluvias torrenciales. Entonces, esto sí que va a ser necesario... ...un tanque de tormenta como hay muchos tanques... ...en parques empresariales, en las zonas de expansión... ...de urbanización nuevas... ...será necesario para almacenar ese agua... ...que puede ser contaminante... Bueno, ...o puede yo... provocar mmm, problemas en la depuradora de Algoros... ...almacenarlo, pero también hay que tratar ese agua, ¿no? porque está ahí almacenada. Supongo que eso bueno, es agua ese agua ese agua después se trata en la depuradora eh, se, se va tratando, o sea, digamos que lo que no lo que se elimina del estanque de tormentas es las puntas de lluvia, ¿no? Uh -huh. entonces uh -huh. la la punta de lluvia se va acumulando ahí uh -huh. y luego la cuando deja de llover la depuradora sigue continuamente claro. funcionando y depura todo uh -huh. el agua que tiene hay guardados. Claro. Pero ya le digo que es un tema que ese tema nosotros no lo hemos estudiado claro. y, y tiene muy poco que ver con lo que es la renaturalización del cauce. Tiene bueno. más que ver con, la, con el sistema de saneamiento y depuración de claro. la ciudad de Elche. Eh, pero ustedes también estarán eh, ojo a visora a, a este problema porque claro. Eh, claro, los tanques de tormenta es la solución más barata, pero ¿qué debería pasar en una ciudad como Elche, que tiene sus aguas residuales y pluviales mezcladas, juntas, que van al cauce? El separa, eh, vas a ver, el separar la red de pluvial de residual eh, en una ciudad ya consolidada es muy difícil. No nos engañemos. Eso es, en los nuevos crecimientos, lo que hay que hacer es que, las eh, o sea, que haya una doble red, la de pluviales y la de residuales. Entonces, ahí el... el Bueno, y eso de que los tanques de tormenta es la solución más barata, <risa> ¿No? tienen un coste económico muy importante. ¿eh? La construcción de un tanque de tormenta son, es un inmenso depósito de hormigón. ¿A usted no o sea, le gusta no es... entonces? ¿A usted no le gusta? Bueno, están enterrados. Mm. ¿Y, por qué, y por qué dice usted que no me gusta Ah, no lo sé, porque po <risa> le pone pegas Porque le pone pegas <risa> no sé. ¿A, ¿A qué? ¿A un, a un ¿Al, tanque, al tanque de, de tormenta? tormenta sí, le está sacando pegas No sé si eh, no le gusta como yo, yo, le estoy, yo le estoy sacando pegas, perdone a, a mí los tanques de tormentas Me parece que es una forma Necesaria para Garantizar la, la Depuración de eh, Una forma necesaria para evitar precisamente cuando haya lluvias torrenciales de que lleguen aguas eh, aguas sin depurar a los cauces. Yo no le Entonces, pongo, eh, vale, no le, si no pegar. le pongo. Eh, hombre, lo que lo que le quiero decir es que ha dicho que es la solución más barata. Ay y no hombre, es barata. <risa> <risa> vale, vale, barata vale. no es. Una cosa es que no sea barata. Pero eso no es incompatible con que sea necesaria. Hombre, o sea se, se compara. Lo no que pasa es que eso ya le digo que es un tema que eh, yo personalmente tampoco me atrevo mucho a opinar uh -huh. al respecto porque yo no he estudiado en la red de, eh, o sea, en detalle, en profundidad, como los técnicos municipales, uh -huh. la red de saneamiento y depuración de, vale. de ELSE. Yo lo conozco, bueno, pues el conocimiento general que tengo sobre sobre depuración, que bueno, tampoco es bajo, pero le mm. quiero decir que no claro. sé exactamente, en la ciudad de Elche... Eh, ¿cómo, cómo está exactamente uh -huh. eso, ¿sabes? Mal. pero eso tiene poco que ver con la renaturalización del cauce del Vinalopo. Bueno, pues Santiago Martín tenemos que dejarle porque creo que tiene que coger un tren, son las 9 y 50 minutos, no quiero entretenerlo más, pero como ve son temas muy interesantes y por eso no se ha equivocado su colectivo en convocar esa conferencia. Recordamos que es a las 7 de esta tarde en el centro de congresos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues Santiago Martín Barajas, muchísimas gracias. Eh, gracias a ustedes. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 7, 0, 9, 15, el teu esperit nadalenc té premi. La regidoria de Comarç t'anima a participar en el concurs de aparadors nadalencs Mira el Nadal amb 6000 euros en premis en les categories de Comarç i Hosteleria. Inscriu-te fins al dia 20 de desembre en la seva electrònica de l'Ajuntament d'Elx i deixa que l'esperit nadalent t'invaïsca. Regidoria de Comarç, Ajuntament d'Elx.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 ...con Rosmar Alonso... ...quedan siete minutos... Eh, ...para llegar a las 10 en punto de la mañana... ...y conectar con la señal de Teleelche... ...en este programa La Glorita... ...que tiene por delante 3 horas... ...vamos a continuar ahora disfrutando de la música... ...porque la tecnología ha permitido unir... Eh, ...voces de grandes de y de legendarios... Mmm, ...cantantes... ...como por ejemplo... ...la del tenor Juan Diego Flores... ...y de la fallecida cantante y poetisa... Chabuca Granda, en Perú... Una cantante de reconocida fama internacional por ser la autora de La Flor de la Canela o del de Puente de los Suspiros. escondido entre follajes y entre añoranzas puentecito tendido sobre la herida de una quebrada retoñan pensamientos tus maderos y aferra el corazón a tus balaustres puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia Abrazado a recuerdos, barrancos y escalinandas Puente de los suspiros Quiero que guardes en tu grato silencio Mi confidencia consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los figus de enterradas raíces en su amada. Che me espera con su quieta madera cada tarde y suspira y suspira me recibe y le dejo solo sobre su herida su quebrada y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante. Sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus, de enterradas raíces en su amada puentecito, dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia 101.4 Telehelp Radio Marca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 Disfruta de un día diferente en Pista de Hielo Elche. Ponte tus patines y practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en Club Deportivo Squash.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 Hoy os recomiendo el tinto Laudun, una gran novedad en vino sostenible, un tinto de uva monastrel cultivado bajo el sol de Alicante. Laudun ha sido galardonado con más de 30 medallas de oro a su calidad en certámenes internacionales. Laudun, mediterráneamente nuestro. La glorieta, con Rosmari Alonso. Queda un minuto para llegar a las 10 en punto de la mañana. ...y nosotros damos la bienvenida a quienes nos estén siguiendo a través de la señal de Teleelche... ...el programa La Glorita comenzó a las 9, lo hizo con ese concierto solidario... ...que la banda de cornetas y tambores va a realizar este domingo en dos funciones... ...5 y 7 de la tarde en el Gran Teatro para recoger juguetes nuevos... Para las familias que más lo necesitan durante estas Navidades. También hemos continuado hablando con el técnico del área del agua de Ecologistes en Acción, Margalló, el ingeniero agrónomo Santiago Martín, quien va a Barajas, quien va a participar en la conferencia junto al catedrático de Química Agrícola, José Navarro, de la Universidad de Elche, en esa conferencia que ha organizado el colectivo Margalló, Ecologistes en Acción. ...para hablar sobre los ecosistemas del suelo y sobre todo para despejar dudas... ...en cuanto a ese proyecto de suprimir el cemento del cauce del río Vinalopo... ...a su paso por el tramo urbano. Y ahora en esta segunda hora del programa La Glorita... ...pues vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el centro de congresos... ...vamos a conectar en directo. Están escuchando ustedes a la concejal de gestión tributaria... Si en las enmiendas tendríamos que devolver el presupuesto a la concejalía para rehacerlo, volviendo a hacer todos los informes, equilibrarlo y también los cambios de financiación, lo que retrasaría su puesta en funcionamiento un par de meses ...hasta su aprobación definitiva. Pues está, eh, supongo que explicando el por qué no van a aprobar... ...las enmiendas de los grupos de la oposición... ...a los presupuestos municipales de 2022... ...que son más de 250 millones de euros... ...que recuperan los presupuestos participativos... ...que se incrementan con respecto a los presupuestos del pasado año... ...gracias a las aportaciones que están recibiendo... ...de otras administraciones públicas... ...para compensar la crisis por la pandemia y que el equipo de gobierno dice que son expansivos y la oposición dicen que son papel mojado. Esto mismo, este mismo debate que se está produciendo de forma extraordinaria en el centro de congresos es el que se va a trasladar hoy aquí en Teleelche en el programa de Daniel González, El Análisis. Muy buenos días, Daniel Hola, Ros, muy buenos días. Eh, te agradezco que hayas hecho este paréntesis porque supongo que estarás siguiendo esta, este pleno extraordinario de los presupuestos municipales para preparar el debate. Eh, ¿A quién tienes es. esta noche? ¿A quién traes? Bueno, pues la verdad que en este caso, como ya sabe Ros, cada vez que hacemos programa político siempre intentamos que estén representados todos los partidos políticos. Y bueno, en esta ocasión, eh, además de nuestros habituales que son Partido Socialista, Partido Popular y Compromís, eh, estará Ciudadanos, porque la última ocasión contamos con la representante, la portavoz de Vox. Así que, pues, eh, vamos cambiando como siempre los invitados para que esté todo el mundo que esté participando en el programa. Bueno, y ¿qué te ha parecido estas primeras horas de o esta primera hora del debate de los presupuestos municipales? ¿Cómo cómo lo vas a plantear? Eh, porque supongo que el debate va a ser denso. Sí, bueno, vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible para los espectadores porque, como bien sabe Ross, pues bueno, los debates políticos, sobre todo los de presupuestos, son bastante farragosos, son muchas cifras, son, eh, en fin, son temas muy complejos, pero lo vamos a intentar simplificar lo máximo posible. Sobre todo, eh, destacar que, bueno, el equipo de Gobierno defiende sus presupuestos, eh, asegura que son unos presupuestos sociales, pensados para las personas. ...unos presupuestos inversores que además contemplan eh, eh, perdón, dinero europeo de esos eh, fondos de UCI. Eh, además, bueno, hay que decir que la concejal de Hacienda, Patricia Maciá... ...quien estábamos escuchando hace unos instantes, eh, decía que la oposición criticaba que la oposición había presentado las alegaciones con muy poco tiempo de antelación, con lo cual no se han podido ni siquiera eh, poder tratar para, para aceptar a algunas de ellas, por eso han sido rechazadas. Mm. Eh, la oposición, en cambio, pues, eh, se queja de que es un presupuesto irreal, como hemos escuchado también estos días eh, en boca de su portavoz, Pablo Ruth, porque considera que no se van a poder ejecutar las inversiones que están previstas. Y, por otra parte, también pues, piden al equipo de gobierno, desde la oposición, Partido Popular y también Ciudadanos, que se haga hincapié en aquellas partidas sobre todo que estén encaminadas a ayudar a las personas ¿no? y que, por ejemplo, pues el Partido Popular pide ampliar las ayudas al pago del IBI en 100.000 euros o también pues, han solicitado una partida de 400.000 euros para, para el pago del recibo de la luz, cuestiones que bueno, pues el Partido Socialista y Compromís no no han contemplado porque consideran que el presupuesto ya tiene otras partidas destinadas a ayudar a, a las personas más vulnerables. Así que… Pues hay, hay un debate bastante intenso sobre los presupuestos y, y cada uno pues defiende, defiende su parcela. Intenso e interesante para la ciudadanía, porque también, al fin y al cabo, se van a debatir hoy, eh, tanto en el Pleno como en tu debate, las prioridades del equipo de gobierno que tiene para el futuro de la ciudad y para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Así que toda la suerte del mundo, Daniel, porque el tema es muy interesante. Gracias pues nada, por adelantarnos gracias este avance. La estaremos próxima esta noche, como siempre, a las 10 y cuarto para hablar de presupuestos y también, Ros, algunas cuestiones de actualidad que, que claro. seguro que serán de interés claro, y, claro. y ya te adelanto que van a ser polémicas. Lógico, el convento de las Clarisas, ahí va a aparecer, supongo, que es. si hay o no que construir ese hotel en, en y... este monumento histórico. Y ya te adelanto que las posiciones de, de los partidos te van a sorprender. No... no hace falta, ya la sé. Compromiso no quiere, PSOE está por la labor y, la, y el Partido Popular no quiere. O sea que va a haber también mucho debate. Mucho debate, eso es. Bueno, pues eso, que lo, es interesante saber qué opinan los partidos políticos, porque al fin y al mm. cabo, los que están en el gobierno tendrán que dar su visto bueno. Gracias, eh, claro que la propuesta solo se traduce en un estudio de viabilidad, aún no hay nada eh, pues, concretado, ni fijado. Todavía no hay nada. Muchísimas gracias, Daniel. La gracias semana ti, que George. viene, La semana que viene, supongo que que los temas de Navidad eh, se abordarán en, en algún momento, ese espíritu navideño se, abor se abordará en algún momento. Bueno, tus, que sí, esperemos. En tus debates políticos. Muchas gracias y felices fiestas si no nos vemos. Gracias, igualmente. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. Las últimas noticias de la ciudad... Te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche.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 ...seas empresario o particular... ...podrás elegir los artículos del lote o cesta de Navidad... ...que quieras regalar... ...con productos de primera calidad de esta temporada... ...como los turrones Ingiesa recién hechos... ...o los jamones La Fuente... ...tus cestas y lotes navideños de Eslava 43... ...en calle Eslava 43 de Elche... ...teléfono 687 680 458. La Glorieta, con Rosmar y Alonso... Pasan 7 eh, minutos de las 10 de la mañana y tenemos en el estudio de Teleelche Radio marca a un joven historiador, además eh, ha realizado ya dos másteres, uno de ellos en, patrimonio de gestión, eh, en gestión de patrimonio cultural, con lo que su opinión va a ser valiosa ahora que hemos eh, terminado de hablar del debate presupuestario. ...sobre lo que quieren hacer en el Convento de la Merced... ...pero bueno, vamos a presentarlo... ...él es Francisco Borja Rodríguez de Valverde... ...que vuelve de nuevo al programa La Glorieta... ...vuelve porque el pasado mes de junio... ...fue el ganador del primer premio... ...de la primera edición del Premio de Investigación... ...del Archivo Histórico Municipal de Elche... ...y lo fue gracias a un trabajo que realizó... ...sobre, eh, bueno, lo tituló de Villa Ciudad... ...y sobre un periodo concreto de nuestra historia más reciente... ...bueno, del siglo XIX... ...cómo va pasando el tiempo, Francisco Borja... ...y concretamente, él estudió cómo vivió la ciudad... ...cómo vivieron sus personajes políticos y la sociedad ilicitana... Eh, ...la revolución de 1868... ...hasta la restauración de la monarquía borbónica... ...a finales de 1874... Francisco Borja, muy buenos días Buenos días. de nuevo. Días. El volver a traerte eh, es porque queremos saber qué recorrido ha tenido tu trabajo de investigación premiado en esta primera edición del de archivo de este certamen de premios de investigación del Archivo Histórico Municipal. El, el trabajo ha consistido especialmente en hacer una, un periodo evolutivo cronológico desde el primer día o semanas antes de la Revolución de 68%, Hasta la llegada de Alfonso XII a, a España, para uh -huh. entronizarse en Madrid. Entonces, eh, abarca todos esos seis años. También incluye un estudio demográfico de economía, de cultura, de infraestructuras. Y eh, con ello intento con hacer una radiografía de todo este periodo tan convulso que es el sesenio democrático. ¿Hubo ejecuciones en el Chi? No. Por suerte... Es que como el siglo XIX fue tan sangriento, por eso te, es lo primero que, que me ha venido a la cabeza. Lo más así anecdótico no. ah, ¿sí? es eh, que el retrato de Isabel II se tiró por el balcón del ayuntamiento, <risa> y, pero no Ay, hubo... qué fuerte! En algún pleno... Francisco fue... ¿Cuándo tiraron? ¿Cuándo arrojaron el retrato de la reina Isabel? Cuando justo los revolucionarios entraron en el ayuntamiento. cambiaban ah, vale. Eh, el, la, el gobierno local que había por Gines Verdad ah. y, y entró Aureliano Ibarra y posteriormente Emilio Santa María. Y fue cuando entró Emilio Santa María, con una ideología más revolucionaria, cuando se... <ríe> se tiraron por, a la reina Isabel tiraron. por la ventana. Se guardaron el marco. Eso es lo curioso. Porque valía más valía que más. el retrato, suponemos. Exacto. Y ese marco fue el que se reutilizó luego para hacer el cuadro de Amadeo I de Saboya. Ajá. Es decir, ahí hay una anécdota muy, muy interesante. Eh, vale. Eh, el, y la revolución, eh, ¿qué más hubo? ¿Alguna revuelta? ¿Hubo manifestaciones? Eh, ¿Se al... llegaron a las manos? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa revolución aquí en Elche? Fue muy curiosa porque... Venía a todas las ciudades de Alicante y conforme lo que ocurría en Alicante, ocurría en Elche. Eh, en un primer momento hubo un intento de revolución en Alicante, liderado por Maisonave, y fracasó. Eh, la, el, go el gobierno provincial con los militares consiguieron aplacar. Eso fue el día 23 de septiembre. Ya en el Estamos hablando de que triunfaron los liberales, Exacto. ¿no? Exacto. Vale. Y, y cinco días después, conforme va de la evolución de la revolución, eh, se ve que... Lo, el poder establecido tenía que caer y e instaurarse uno nuevo. Y es ahí cuando ya llega Santa María, pero no llega a Elche concretamente. Llega a Alicante ayuda a Maisonave y ya eh, parte a la zona de la Vega Baja, incluso a Murcia, para sublevar a todos los pueblos de la Vega Baja. ¿Pero Santa María era un general? era esta vez, Primeramente estaba exiliado en Canarias y luego volvió a Madrid. Y cuando ocurrió todo el tema de la revolución... Se, se desplazó a Alicante y luego a Elche para, para liderar lo que es una partida, un grupo de personas para ir levantando o las localidades de la provincia de Alicantina. ¿Qué nos queda de Santa María? ¿Qué nos queda? La tumba está en Madrid, no se sabe dónde. Ah. Pero es una figura que. ¿Cómo se que, llama de nombre completo? Emilio Torno, Tor, No, Emilio no, Santa, es Santa María, María Martínez. Martínez. Eh, para mí es sí, el gran descubrimiento con este trabajo. Ya conocí anteriormente a Aureliano Ibarra y a unas sí, figuras. Sí, por eso. descubrenme a, a, a Emigdia Santa María Martínez. Martínez. ¿Aquí eh, en Elche dónde vivió? Vivía eh, Era hijo de Matías eh, Santa María, que era uno de los primeros que fundaron una imprenta en Elche. Uh -huh. Y vivían también en la, corredor, en la corredora. Y de oficio liberal, no sé si era también abogado o algo vinculado a, a un oficio Pero liberal. Pero no era de familia aristocrática. No, nada era, era Trabajador y sí. co progresista. Progresista, con unas ideas... Era el más reaccionario de la, de la localidad licitana. Exacto. ¿Y qué hizo? Qué hizo? Eh, lo primero de todo es cuando ocurre la revolución, ya en el entorno al 2 de octubre, que vuelve ya de los pueblos de la Vega Baja, eh, ...se coloca como presidente de la Junta Revolucionaria... ...y termina siendo el alcalde de, del municipio... ...y entre tantas medidas es un poco democratizar... ...al final ese signo democrático intenta democratizar a la sociedad... ...y es ahí cuando Emilio Santa María tiene una idea más fija... ...intentar también educar a la sociedad... ...hacer varias partidas, varios presupuestos... ...para eh, la instrucción pública, primaria sobre todo para los jóvenes... Eh, pero tuvo poco tiempo, seis años, ¿Y, no. y ¿qué hizo en esos? No, menos todavía. Menos. Porque, menos. A ver, venga, cuéntame, cuéntame porque, cómo fue el relevo a, eh, de los alcaldes. Estuvo apenas tres meses o cuatro en, el, en el gobierno porque fue elegido eh, diputado a Cortes en Madrid. Entonces se. Eh, Entonces hizo poco por Elche sí. y ¿por qué te sorprende? Porque envidio wow, claro, Santa María. Ese, ese fue, pero dejó también a otra persona a su cargo. A ver, ¿a quién? De, era José Antonio Agullo. Ah. También con una idea muy fuerte, muy racionaria, pero es lo que ocurre. Emilio Santa María era muy popular en Elche, Ajá. que cuando se fue a Madrid, eh, el, el peso del partido en, en Elche perdió, porque no llevaba la figura no de Santa nada. María. Era un partido muy personificado. Vale, en la figura. Agullo no no, pudo hacer, no nada. pudo hacer nada. La popularidad de Emilio Santa María, ¿por qué era tan popular este hombre? Porque ya había sido alcalde en el 65 ah. y había sido destituido. Por orden del gobierno militar o gobierno provincial, perdón. O sea, no lo querían. No, no Decían, es no es una mosca cojonera, como Exacto, dice. No lo querían en torno a la, a la, a la política superior, ¿Sí? pero en el pueblo era bastante querido. E incluso he encontrado en la documentación que se conserva en el Archivo Histórico Municipal, que se custodia. Eh, papeles de crítica a Santa María, porque lo veían como un líder muy fuerte, con lo que no podían... Claro, la, la derecha conservadora Exacto. era un rival a tener en cuenta. Exacto. ¿Y Pedro Ibarra qué dice de de Santa María? No dice nada. En qué su, raro. En, en, su, en sus estudios llega prácticamente hasta mitad del siglo XIX y a partir de ahí, nada. Por eso también la necesidad de hacer una investigación sobre el sexenio democrático, porque no había nada. Solamente había una tesis de... ¿Y, ¿Y por de... qué crees tú que Pedro Ibarra no se preocupa? ¿Lo ignora? Porque es coetáneo al momento, más o menos. Ya, Con Aureliano no quiere Ibarra... hablar de, de ello. Claro, Aureliano Ibarra tiene su, momen... su periodo político en la década de los 60. Uh -huh. Él lo ve como muy contemporáneo, en plan, no lo voy a tratar, pero sí que, sí que recoge documentación. Recoge bastante documentación sobre ese periodo, que es lo que se ha basado el, el trabajo. A través de toda la documentación que han conservado vale. en el archivo. Vale. Eh, Emidio Santa María se marcha, su partido desaparece. ¿Y qué pasa con los liberales en Elche? Eh, Porque quedan todavía cinco años sí, quedan cinco para años. la restauración de los Borbones. Ese seno democrático es muy convulso. Empieza con un gobierno provisional para conseguir un, una monarquía constitucional. Luego viene Amadeo I de Saboya, está dos años. Luego viene una república. ...cae la república y viene un gobierno que se suele decir en la historiografía... ...como dictadura de Serrano, porque gobierna sin abrir las cortes... ...y eso para, para historiadores normalmente tiene un tinte de dictadura. Entonces durante todos estos seis años, cada dos años o un año... ...cambia el sistema estatal, cambia el régimen político... ...entonces eso también impacta o se manifiesta también en los municipios... ...como los gobiernos locales se van sucediendo uno tras otro... Y, y entonces la ciudad de Elche de debe, debe estar como des, con mucha desafección al, al mundo de la política o, como, o éramos muy analfabetos. Había, ¿Cómo, había ¿Cómo eran las elecciones? Porque supongo que en el periodo liberal había elecciones sí, democráticas. A, a, no me las puedo ni imaginar con había, los caciques y los liberales. No, no me la puedo imaginar. Cuéntame qué hacían. Había, ¿Qué hacían? Lo trato en el trabajo. Es, eh, es mafioso, ¿no? Sí, Esto sí, es, es como un periodo mafioso. Un, un, un caso curioso es las posturas que tiene Emilio Santa María frente a los progresistas o unionistas de Pascual Llopis. Uh -huh. Pascual Llopis, que era el líder progresista, que tenía más. Era el cacique, vamos a decirle, uh -huh. que tenía las tierras y tenía un poder dentro de, de una órbita en la ciudad. Eh, Ahí diversas cartas y diversas discusiones sobre cuántos colegios electorales tiene que tener Elche. ¿Mm? ¿Vale? Pascual Llopis apostaba por tres colegios electorales porque así podía controlar quién votaba, mientras en de Santa María llegaba a plantear ocho colegios electorales. No era tonto, ¿eh? No, no, no, no. Él sabía que, con, que con tenía más posibilidad de la izquierda ganar con... Con mayores colegios. Con más colegios electorales. Y los lleva incluso a, a las pedanías, a las partidas rurales. ¿Pero es quién eso? podía votar? En, eh, ¿En ese entonces, con en ese, ese periodo señora, liberal? Era censitario, era mayor de 18, 18-21, pero no había uno de sufragio universal como hoy lo claro, planteamos. claro. Eh, eh, o sea es, que no votaban todos. todos. Pero respecto al periodo anterior, que era bajo una renta, tenías que tener una renta para poder pagar, Así que hay un cambio significativo a la hora de ¿Y, y Elche salió en esos seis años en la prensa nacional por algo que hicimos eh, o que dimos la nota en eso eh, la, los políticos en estos seis años en yo tu creo estudio hay, o... hay hay dos hechos ah, ¿sí? uno es eh, la figura de Capitán Lagier ah. y otro es el la el, el título de ciudad Por claro, la, claro, que, claro. Lo, que lo dio Amadeo, claro, Amadeo Vino se aprovechó su, su compromiso su anuncio, lo eso. aprovechó el alcalde y dijo, eh, que nos has prometido que seremos ciudad de ahí, que hayas titulado tu, tu estudio de Villa a Ay, Ciudad, exacto. porque para ti fue importantísimo ese periodo es un periodo evolutivo que marca un poco también la, la historia de, de la ciudad y el sentimiento pero, pero el título de Villa a Ciudad es un título, eso, eso supuso algo para Elche eh, supuso, para mí representa eh, el peso de la política local en Madrid, Las, eh, los contactos, la forma de hacer política ya a un nivel, eh, no de, de villa, sino de ciudad, con mm. contactos en Madrid, en Alicante, Valencia, para intentar conseguir beneficio, sobre todo político, para ascender en... ...a llegada a las Cortes de Madrid. Vale, has destacado entonces en el, en el estudio... El, ...la llegada de Amadeo de Saboya... El, el ...que nos haya concedido el título de ciudad... ...¿y cuál era el otro hito que me habías dicho? Capitán lagier Ah, Capitán lagier Para ti, este personaje quizá aún es... ...más destacado que miguel de Santa María... Capitán Lagier era es, de Elche sí. y él, evidentemente, sale en todos los libros de historia con Exacto. su barco, a ver si... La Buena Aventura, Buena esperanza, Sí, buena, buena, aventura. buena Aventura, correcto. Y él sí que está enterrado en el cementerio Exacto. viejo. sí, sí, sí. ¿Quién fue el Capitán Lagier en tu estudio, en ese, en ese periodo liberal? ¿Qué hizo el Capitán Lajier? Eh, ¿Qué yo, defendió? ¿Él qué defendía? Eh, defendía, era de seto de Santa María, de medio Santa María. La Me izquierda. Pasa que no era tan reaccionario, es decir, no era... No llegaba a tener a lo mejor un lenguaje más mm, marcado, más radical. Ra ¿no? radical. Eh, La Gier sí, en algunos aspectos, pero era una persona muy culta, era una persona que sabía mantener muy bien las distancias y sabía un poco cómo funcionaba todo. Eh, el capitán La Gier... Yo siempre digo que si no llega a ser por él, posiblemente el sesenio dem democrático de la Revolución del 68 no se podría haber realizado. Ah, fue un por héroe de la Revolución. Claro, porque ah. eh, el capitán Lajier eh, mantuvo contactos y estaba en la órbita con los grandes líderes, líderes nacionales como Serrano o Prim, o Juan Prim, grandes líderes de la Revolución del 68. Y, curiosamente, eh, fue quien se encargó de transportar al líder eh, general Serrano de las Islas Canarias a Cádiz para sublevar a, a, la, a la población para empezar la revolución del 68 es decir, es, fue el, el puente necesario de Canarias a la península uh -huh. para que se pudiera desarrollar la revolución si no llega a ser él el que lleva el barco con toda la, toda la el ejército, ejército que se el ejército sublevó y los líderes y no tal, po posiblemente no hubiera ocurrido ...pues tuvimos un personaje destacadísimo... Exacto. ...y eso significa que quizá en su casa de Elche... ...en su finca... ...creo recordar una finca en Valverde... Correcto. ...de Capitán Lagier, ...allí pudo haberse también gestado algún motín... ...alguna rebelión... ...no tengo documentación... ...lo que sí sé es que después del ser democrático... ...se retira allí... ...y hace artículos para la prensa alicantina se inicia en el movimiento de espiritismo, es uno de los primeros iniciadores del de Levante español. Empieza también otra, otra figura apartada uh -huh. de la política activa, uh -huh. pero sí que empieza a moverse un poco en esa de nuevo en esa figura o uh -huh. inicia, iniciación de, de otro proceso. Pues Borja, bueno, te llamas Francisco Borja, sí. pero te llaman todos Borja, Borja ¿no? Sí. Vale, pues Borja, eh, no tenemos más tiempo para contar más anécdotas de la historia, pero me encantan. ¿Qué va a pasar con tu trabajo eh, premiado? Con este trabajo de investigación se va a publicar Estamos en un proceso a ver si se puede publicar y veremos. Esto es tiempo, como se dice. Pero el premio que te dieron, que era en metálico, sí. no conllevaba tampoco, no conllevaba una publicación el no, que el ayuntamiento te ayude a publicar. No lleva ninguna ayuda en temas de, de editorial. Sí que el, el trabajo está disponible en la biblioteca auxiliar de archivo, que todo el mundo, todos los ciudadanos pueden, pueden consultarlo. Uh -huh. ...y les invito a que lo hagan... ...pues nos encanta tener historiadores jóvenes... ...Borja, que te incluyas a la larga lista... ...de Joaquín Serrano, de Miguel Or... ...bueno, eh, Francisco Martínez... Eh, ...hay tantos... Sí. Eh, eh, ...que te incluyas en esa larga lista... ...para m, recuperar toda nuestra memoria... De, de, ...y nuestra historia tan rica... Eh, eh, ...Borja... <risa> Por eso, antes de finalizar, eh, te volvemos otra vez a dar la enhorabuena por este estudio. Gracias. Pero como he citado al principio, también tienes un máster en gestión de patrimonio cultural. ¿Cómo estás viendo lo del convento de las Clarisas? Después de 10 años como ha estado, mmm, cualquier noticia al final es buena. Es buena. Y, es buena. Y, <risa> para que se, y, para que digan, eh, que existe, que es, existo, exacto. que este monumento se está cayendo a trozos. Fíjate, ¿no? Yo solamente había entrado al claustro y por ...los medios de comunicación he visto fotos de interior de las Bóvedas... ...y yo me he quedado mirando y digo... ...esto está en el chip? ...digo... Me, no, ...desconocía totalmente lo que había en su interior... Eh, ...está 10 años parado, cualquier iniciativa... ...va a ser buena... ...más en el centro, conforme estamos viendo que está en un momento de transición y... ...y... y está, ...está viviendo una transformación... ...así que... ...yo siempre digo, a política patrimonial no suele haber no suele haber en esta ciudad, entonces que tenga que venir por iniciativa privada, eh, mucha gente es crítica, pero también pensamos va a, estar, ¿va a seguir otros 10 años parado en la que también quiero invitar a reflexión si es lo que se quiere, si lo que no respecto a, a lo que se está haciendo El debate está abierto, totalmente desde que se ha puesto sobre la mesa ese estudio de viabilidad Muchísimas gracias Borja y espero que sigas escribiendo eh, muchas gracias <ríe> e investigando <risa> bueno.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 Este sábado a las 6 de la tarde en el 101.4 Tele -Elche, en Radio Marca vive el partido en directo Fútbol Club Barcelona, Elche Club de Fútbol con todo el equipo de marcador Patrocina Grupo Serrano Automoción Colaboran Comercial Persianera Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler Talleres del Amo, Bares Águila Autosuspensión Eduardo Taperías Franja Verde, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri Constru de Mármoles formas y diseño, restaurante Franja Estadio, mudanzas Guerrero Novo Center, carácter salones Jackpot, Viper restaurante Espacio Todo Palmera y Med Hospitales Box Mecánica Reyes Pollos Guerrero, y Sibets Pronósticos Deportivos, tiendas Anticrisis El Castor, Ernesto Joyero, automóviles Crespo Concesionario Oficial Ford Ferretería Industrial Carrús Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M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 ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. World's Car de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Walscar. Y si estás buscando un seminuevo revisado y garantizado, Walscar. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche y en walshcar.es. Teléfono 671 129 110. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en Restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos, será inolvidable en Águila Bar. Consulta los menús en nuestras redes sociales. Los momentos más familiares, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, Restaurantes Águila Bar. Para tener éxito empresarial hace falta poner todas tus neuronas a trabajar Neurona Gráfica es tu mejor aliado Expertos en publicidad general PLV para ferias, displays, expositores lonas, rotulación, vinilos e impresión sobre todo tipo de materiales ¿Necesitas presupuesto? Encuéntranos en neuronagrafica.es La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues quedan tres minutos para las diez y media, tres minutos para esta ronda de noticias. Vamos a volver otra vez al centro de congresos. Vamos a ver en qué momento se encuentra ese debate presupuestario. que teníamos una serie de ideas... Pues estamos escuchando a Eva Crisol, a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, hablando de las enmiendas que supongo que como se han rechazado, si antes hemos escuchado a Patricia Moacía justificando el por qué no se han aprobado enmiendas de la oposición, ahora suponemos que es la réplica. Le toca el turno a la oposición para replicar eh, las declaraciones de la concejal de gestión tributaria. Esta es una de las principales noticias que estamos pendientes y que abordaremos eh, y que les eh, daremos más detalles a la una del mediodía en nuestro espacio informativo con Mar García y con Inés Ahora vamos con otra noticia importante. El Elche continúa vivo. En la Copa del Rey, eso nos lo dice Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol estará en el sorteo de dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Anoche, con mucha suerte, con una dosis de fortuna extra que seguramente le ha faltado a lo largo del campeonato de liga, se clasificó para esta tercera eliminatoria. En un partido en el que no disparó prácticamente a puerta y tuvo la gran fortuna de que a unos segundos para llegar a la prórroga el rival Unionistas de Salamanca con un autogol se autoeliminara. Fue el peor partido de los de Francisco que apostó por un once reconocible con todos jugadores profesionales. Pero la oportunidad para muchos jugadores, llámese Piatti, Pastore o Raúl Guti. no la aprovecharon. De hecho, tuvieron que ser cambiados mediada la segunda parte. El técnico desde luego. ...no salió contento de la actuación del equipo... ...y en especial de algunos de estos futbolistas... ...puesto que el equipo licitano... ...no supo adaptarse ni al frío... ...apenas un grado de temperatura... ...ni al césped artificial... ...ni al ímpetu del rival... ...que tuvo claras ocasiones... ...para llevarse la eliminatoria... ...un balón al palo... ...o un par de remates que salvó Kiko Casilla... ...el Elche prácticamente no existió en ataque... ...pero... Las cosas que tiene el fútbol en el minuto 93 en la última jugada, cuando ya estábamos abocados a la prórroga, una cesión de uno de los defensas, de manera incomprensible, no es eh, despejada ni atajada por el portero, se le cuela el balón y el Elche se clasifica para la siguiente eliminatoria. Ahora ya toda la atención está puesta en el FC Barcelona. La expedición regresa esta mañana desde Salamanca en avión a las 11 de la mañana y a partir de esta tarde a preparar en apenas un par de entrenamientos el choque frente al FC Barcelona este sábado a las seis y media de la tarde en el Camp Nou en el último partido de 2021 y el Penúltimo de la primera vuelta, por cierto que el técnico dejó a varios jugadores importantes en casa, no viajaron pensando precisamente en el Barcelona, eh, ya que algunos estaban tocados, como el caso de Tete Morente, Mojica, el Lucas Boyé, o Josan, tampoco viajó Lucas Pérez. La plantilla blanquiverde, como digo, regresa hoy, está clasificada para dieciséisavos de final, partido que se jugará en enero en la Copa del Rey y toda la atención puesta ya en el FC Barcelona. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y cerramos la ronda de noticias con la información del tiempo, sepamos eh, cuáles son las previsiones meteorológicas y eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo. En Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y La Baquería del Camp de Elch. Muy buen día con la situación de borde de anticiclón. De nuevo, la jornada estará marcada por cielos muy nubosos o cubiertos. No descartamos que se pueda escapar alguna gota o llovizna. Durante esta madrugada ya hemos tenido cielos cubiertos, nubosidad de tipo bajo, vientos flojos, temperaturas homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado una mínima ...que ha rondado los 11 grados... ...en buena parte de las pedanías ilicitanas... ...la temperatura nocturna... ...no ha bajado de los 11-12 grados... ...lo dicho, para hoy una jornada... ...con cielos muy nubosos o cubiertos... Eh, ...se podría registrar alguna llovizna... ...o escapar alguna gota... ...viento flojo de componente norte... ...por la mañana... ...a partir de mediodía y durante la tarde... ...viento de levante puntualmente moderado... ...con rachas que podrían alcanzar... ...los 40 km por hora... Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 16 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 15 o 16 grados. Mañana viernes seguirá llegando abundante nubosidad, el viento moderado de componente este, temperaturas máximas en torno a los 15 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán en la ciudad por lo menos hasta los 10 grados. Para el fin de semana, sábado y domingo, ambiente algo más soleado, con alternancia de nubes y claros, eh, temperaturas sin cambios significativos, y el lunes se activará el viento flojo de componente oeste, viento terral, que animará el ascenso de las temperaturas, en una jornada con ambiente mucho más soleado, veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto y temperaturas que podrían alcanzar los 18 grados.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 ...siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina... ...emmadurnado de harina, con las manos en la masa... ...ven conmigo, ven sin decirlo... ...ven que juntos todo es distinto... ...pues esta es la sintonía del Rincón Gastronómico de Manoli Gilaber, ...a quien ya tenemos hoy jueves con nosotros y también junto a Nieves Gil... Muy buenos días a las dos, con ganas, con ganas de acercarnos a la Navidad. Bueno, y tanto, y es que esta época es la época del año y desde luego la comida juega un papel importantísimo durante la Navidad y además nos devuelve pues aquellos aromas que, que más nos gustan, ¿no? esos sabores de antaño, esos sabores que recordamos siempre en Navidad. No sé, por ejemplo, el simple hecho, yo por ejemplo el día de Navidad voy a hacer el, el cocido, en, el, ...en la olla en la que lo hacía mi madre toda la vida... ...y la tengo guardada, solo para ese día... ¿eh? ...y la saco el día de Navidad... ...pues sí para mí es todo un acontecimiento... ...y todos recordamos a mi madre especialmente... ...en ese día, ¿no?... ...y creo que son cosas muy importantes... Pero bueno, vamos a saludar a Nieves que está aquí con nosotros. <risa> Nieves, buenos días. Buenos, buenos días. días. <risa> Cuántas cosas tendríamos que contar Del, cada una sí. de nosotras, madre que mía. Sí. Y seguro que muchas, muchas la mayoría serían comunes. Sí, sí, desde luego que sí, porque si, si algo tiene la, la Navidad también son costumbres, no tradiciones, y bueno, son muchísimas, claro. como por ejemplo lo de poner el árbol, hay que poner el árbol, hay que poner el cimiento, hay que poner las dos cosas, ¿no? Claro que sí. Además, nosotros somos más de costumbre de Belén. Porque sabes que el árbol es una costumbre importada. Yo soy de Reyes Magos, no soy de Papá sí, Noel. Sí, sí, sí, es cierto, es cierto. Eh, yo siempre he vivido los Reyes Magos. Y lo yo. de Papá Noel también es una costumbre que hemos adoptado. Porque aquí nos gusta todo lo que sea fiesta, que sea bonito y que sea tradición. Pues nos gusta y lo adoptamos. También las cogemos todas. Efectivamente, efectivamente. Entonces, yo también soy. Yo he vivido mucho la, la fiesta de los Reyes Magos desde pequeñita, con tanta ilusión. Y además, fíjate que las tradiciones siempre están cimentadas en algo que tú acabas de comentar ahora mismo, sí. como lo hacía mi madre. Sí. O sea, eso, ahí es cuando se asienta la tradición. Entonces, normalmente, lo que hacemos es homenajear a la familia, homenajear a, a esas costumbres que hemos vivido desde niños y que, bueno, al final dices, bueno, es que no me gusta mucho o, o yo haría otra cosa diferente, pero es que a mi madre le gusta así sí. o le sí. gustaba así, ¿no? ...entonces intentamos siempre mantener eso... ...porque es como, como un, un nexo de unión... ...como un hilo que, que une a toda la familia... ...en torno a esa mesa... ...y como hacer que estén presentes también ese día... ...efectivamente, efectivamente... ...sí es cierto que hay personas... ...pues que no les gusta la Navidad... ...seguramente pues porque... ...les resulta igual dolorosa... Claro. ...porque echan más en falta... ...las personas que ya no están... ...o por cualquier situación por que se esté viviendo... ...de salud, de que, de, todo, exacto, de trabajo... ...y que lo que son estas fechas tan festivas... Y de tanta, no sé, de tanta alegría, pues hay personas que igual se resienten mucho. Pero mira, hay que vivir en presente, lo que tenemos hoy. Nosotros en mi familia también tenemos algunas ausencias, pero este año tenemos a Eva. A Eva eh, tiene, o sea, hace tres meses. Que Esa vino, es la mayor en alegría de hacia... una vida. <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, por fin tenemos eh, está con nosotros van a ser sus primeras navidades y es que, ¿y cómo cambian las mesas de navidad cuando Muchísimo. hay un niño eh? cómo cambia y el la ilusión, ambiente todo? y todo sí, sí, sabes sí, sí. y entonces ella desde luego este año no se va a enterar mucho lo que sí va a percibir va a ser eh, esa sensación pero vosotros sí que lo vais a enterar de que claro, allí? Porque, Fíjate, vamos a estar todos cogiéndola achuchándola claro. el jaleo que va a tener Entonces, claro, ella desde, desde estas primeras Navidades, poquito a poco, va a ir asentando también esa tradición familiar, uh -huh, ¿no? Claro. Y luego también otra cosa que es muy típica es la de decorar eh, la claro. casa, luego la, la flor típica, esa maceta de la, la maceta de la flor de Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es, pues eso, to son todo pequeños homenajes a nuestras tradiciones y a decir, bueno, que nos tomamos unos días... ...para eh, estar con nuestros seres queridos, más cercanos... ...fíjate las personas que hacen un, un esfuerzo inmenso... ...hay personas que, que han salido a trabajar... ...y han hecho su vida y han creado su familia en otros países... ...sin embargo en estas fechas procuran por todos los medios... ...volver, volver a su casa y estar con, con sus personas, ¿no? Yo para mí la Navidad desde luego es eso, un, un homenaje a la familia y a las personas queridas. Claro, porque los que tenemos a la familia cerca no nos damos cuenta claro. de lo malo que tiene que ser cuando tienes un hijo que está viviendo en Londres o claro. que está viviendo no sé, en Alemania y que es muy complicado claro, verte. No. Yo tengo un hermano que vive en Londres y que vino hace poquito, vino este verano y hacía casi dos años que no le veíamos porque un año vino prácticamente nada para ver a mi madre. ...por cuestiones de trabajo, porque claro, Navidad después eh, tiene, tiene allí mucho trabajo... ...y el año pasado no pudo venir, claro. o sea, en todo el año, más, casi dos años... ...y bueno, mi madre este año está esperándolo... ...todavía no nos ha dicho nada, <risa> esperamos, esperamos, porque está complicado allí, ¿eh? Sí. Más que aquí, entonces esperamos que pueda venir, no sabemos nada Ajá. todavía... ...pero bueno, sobre todo por mi madre. Bueno, y os acordáis que ya tenemos unos añitos, ¿os acordáis cuando enviábamos por correo las felicitaciones claro, de Navidad? Por Había que escribirlas, ir al buzón, pero ¿y la ilusión que hacía? ¿Eso se ha perdido? No, bueno, yo iba a decirte que aún lo hago. ¿Ah, sí? Aún, aún ¿Ah, lo qué hago. qué romántica! Con, pero con, eh, con amigos que están fuera. Ah, vale, vale, sí, pero ya sabes <risa> Eso es tú que ahora se coge el WhatsApp sí. y se acaba enseguida. Y, y con los regalitos que le mandas, a veces man, eh, a gente de Alicante, eh, también la tarjeta navideña, yo todo todavía sigo conservándola sí. porque me encantan las tarjetas navideñas. Hay que decir navideñas. que es muy emocionante y que es un reflejo. Hombre, yo de recibo nuevo. ahora una y me desmayo porque cada vez me dan <ríe> dos años. <hay ríe> pues sí, yo sí. que sepáis que las utilizo para decorar la casa, las tarjetas navideñas claro. quedan ah. muy bien. Ah, en el árbol también quedaba muy claro. bonitas. Sí, sí, sí. Y en los aparadores. Claro. Me encantan. Las saco, las saco sí. todas las que recibo y las pongo porque aún recibo si das, recibes. Oye, claro. pues yo creo que este año voy a... Claro, A voy a, hacer, voy a usar, hacer uso del buzón, que hace siglos. Todavía quedan no buzones por el echar. Alguno, sí, alguno hay. Ah, ah, la carta ah, de los ¿sí? reyes, sino donde la, donde la echas. Claro, claro, Pero esos son buzones especiales. especiales. ¿eh? Sí, sí, sí. Están ya esos colocados. son buzones de ida y vuelta. <risa> bueno, y desde luego, si algo es lo más importante en la Navidad son las reuniones familiares, comer en familia, sí. que es algo de lo que Nieves tiene mucho que ver, de que esa comida sea todo un éxito. Claro, por eso siempre preparamos pues, platos especiales y nosotros el mayor interés es en hacer aquellos platos que más dificultad tienen, que más trabajo, que son tradicionales. ¿Por qué? Porque pues que final, más tiempo nos quitan. Claro, nosotros, exacto. Nosotros al final lo que vendemos es tiempo. Entonces que una persona que tiene que dedicar dos, incluso tres días que se dedicaban para montar una comida, claro. para recibir personas y bueno, simplemente te ocupes. ...de ir a pasear, de ver las luces, de hacer tus compras... ...de pues tomarte el aperitivo tranquilamente... ...efectivamente, y cuando eh, están todas las personas, toda la familia reunida en la mesa... ...tengas la mesa puesta, ese es nuestro fin, esa es nuestra finalidad... ...y por supuesto, pues que cada uno pueda cenar aquello que le es tradicional... ...o que más le gusta, pero fundamentalmente que esas personas puedan disfrutar todas... De esa comida y de esa reunión familiar. ¿Qué es tan importante? Pues mira, yo ayer estuve en el fogón, uh -huh. eh, que por cierto me llevé a casa una rustida de pollo que aún me estoy relamiendo de lo buenísima uh -huh. que estaba. Te lo estaba diciendo antes, arroz. Sí. Pero ¿en porque, qué fogón? Porque como tiene tanto... En el fogón del centro, <risa> ah, vale, en la, el de Camilo Framarion. <risa> que le es va, a la el cerequita. que más cerca me pilla. <risa> Oye, pues eh, es que es muy importante porque eh, yo creo que son los hornos que tienen ellos. Porque claro, el, el pollo estaba súper crujiente, pero al mismo tiempo súper jugoso. Y luego la, todas las verduritas y las patatas estaban muy blanditas, ¿no? Que siempre se suelen resecar, estaban muy blanditas, como una salsita habían hecho las verduras por encima. Chica, buenísimo, me encantó. Eso y es el paso? sabor de la tradición. Claro es sí. lo que comentábamos que no es lo mismo eh, comer pues en algo, en, sobre todo en franquicias... ...que comer lo que es la cocina tradicional... ...hecha, esta, hecha ¿no? de verdad... Claro. ...y con el sabor de las cosas bien hechas... Claro. ...por supuesto que sí... ...bueno y entonces me traje... ...me encontré allí pues un, eh, un tríptico con... ...algunas de las, de las especialidades que hacen ahora... ...con motivo de la Navidad... ...y me llamaba mucho la atención... ...y digo, pues yo me lo voy a llevar... ...para que la gente sepa un poco lo que, lo que puede... ...porque luego nos ponemos a hablar... ...y se nos olvida lo más importante... ...mira, por ejemplo, como entrantes... ...cepelines de bacalao, croquetas de pollo... ...hojalde de foie y mango, qué rico... Qué ...mejillón relleno, croquetas de jamón... ...luego ensaladillas, yo recomiendo la de merluza... ...que es, entre otras está estupenda... ...la rusa, la de ahumados también riquísima... ...la murciana, la de bocas y gambón... ...eso solamente en cuanto a entrantes y ensaladas Pero luego en carnes hay un montón, ¿eh? El cochinillo, sí. que es, eh, o sea, el, el, el, la pierna de cordero, sí. que es vuestra especialidad, pero luego está el cochinillo, que puede ser, por ejemplo, medio cochinillo sí. eh, o una ración incluso. Sí. Las, los hojaldes de carrillada ibérica, la paletilla de cordero, el solomillo en salsa al Pedro Jiménez, eh, la rustidera de pollo, la pechuga de pollo rellena y pescados ni te cuento, rustidera de dorada, salmón al horno, hojaldes de salmón, hojaldes de lomo de, ba de bacalao y luego, por supuesto, las especialidades vegetarianas claro. y veganas, como una ensalada vegana convocados de eura y aguacate. ¿Qué es eura? El eura es eh, proteína vegetal. Ah. El eura es un producto que se elabora, es totalmente vegetala, vegetal, es para, apto para veganos y imita al pollo. O sea, tú ¿Sí? cuando lo comes, sí, sí, tienes la sensación hasta en el paladar, un poquito como si estuvieras comiendo pollo. Bueno, se hacen productos que te, te asemejan a las gambas, ya, ya, o sea, que en eso no Mira, hay... Mira, de estas cosas no se debe de abusar no, nunca. Hay no. que tener en cuenta que son productos procesados. Exacto. También os digo que es por ahí va la línea del futuro de la proteína. Va a ir por ahí. Uh -huh. Tienes ahora con las nuevas investigaciones de las... Eh, utilizar... Eh, ...células madre... carne biológicas... Para, ...efectivamente, porque claro... ...no se puede estar... ...el, el ritmo que, que está el tema de la carne... ...pues está perjudicando... ...a la atmósfera... Está, ...entiendes, entonces vamos a ir reduciendo eso... ...y yo sí creo que va a ser el futuro... ...yo apuesto por ello... ...pero... Eh, ...desde luego queda mucho camino por delante... ...porque nunca hay que abusar de productos procesados... ...y hay que comer lo más natural posible... ...casi es mejor comerse un filete... ...que comerse unas gambas de esas que no saben ni lo que llevan... Efectivamente, pues sí, sinceramente. ...efectivamente... ...otra cosa es el Eura que es como si fuera el tofu... ...exacto... Eh, ...algo que es más exacto, natural... ...y trata de imitar el pollo... ...que está muy rico... ...y entonces este año hemos hecho unas especialidades... ...unos platos especiales... Eh, ...con Eura... Porque, ...porque estamos en fiestas, efectivamente... ...tengo que decir también... Que eh, como verás, ahí hay una serie de platos, pero que las personas pueden pedirnos uh -huh. para esa noche cualquier plato del fogón, el que les guste, si les gusta una lasaña, porque a su hijo le gusta la lasaña, claro. vamos a tener lasaña, vamos a tener musaca, vamos a tener pastas y eh, cualquier guiso de los que son habituales en el fogón. Pero que aparte, no duden en pedirlo. efectivamente... Pero aparte, tenemos esto que es más eh, de estas fechas. Uh -huh. Pues desde luego tenemos para elegir y, y, y muchísimo. Bueno, ¿y cómo van los preparativos? Que ya estáis a la bueno, vuelta de la pues, esquina. Exacto, ya la, la próxima semana os informaré detalladamente uh -huh. de, porque ya estaremos casi, casi en Estáis fecha? haciendo algunas reservas, imagino. Sí, sí, sí, ya hay reservas. Yo quiero recordar algo. Para Nochebuena tomamos reservas hasta el día 23, o sea, hasta la víspera. Uh -huh. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos organizar, para que no nos falte nada. Nosotros en el Fogón garantizamos a todas las personas que hagan su reserva hasta el día 23 que pueden contar con su plato favorito, con uh -huh. lo que nos pidan. A partir de esa fecha eh, puede ser que sí que haya pero ya no nos podemos comprometer porque hay que avisar a los que Es que el mismo día de, de claro. nochebuena ya es muy complicado. Entonces puede ser que sí, pero eh, por favor, para que todo se gestione de la mejor forma posible, pedimos que se haga hasta esa fecha. Es muy sencillo, pueden acercarse, nos pueden llamar por teléfono y pueden acercarse a hacer la reserva eh, ...y nosotros les asesoramos... ...¿Recordamos el teléfono, te lo sabes?... ...efectivamente, el teléfono es 966634755. 4755 ...tengo que decir que para reservas tanto de Nochebuena como de Nochevieja... Eh, ...informamos por teléfono, pero para hacer la reserva... ...tienen que acercarse a nuestros establecimientos ...¿Se puede físicos. hacer online también?... ...efectivamente, y ahora con la tienda online, mucho más sencillo... Eh, Todos estos platos estarán a través de la tienda, puedes hacer la tienda y en observaciones nos dejas todos los datos que quieras, la hora que quieres que se te lleve va a haber un servicio a domicilio exclusivo para esa noche Qué también, bien. para las personas que tengan la reserva hecha. Entonces, y, y cualquier otra cosa que nos pueden dejar en observaciones, cualquier otra cosa, o cualquier apunte, cualquier necesidad que tengan en concreto, que nos la dejen ahí, que nosotros por todos los medios intentaremos solucionarlo y por lo menos les llamamos y nos ponemos en contacto con ellos. Haremos no, todo lo posible. Y no olvidemos que también tenemos postres, el culamis, el bras, el cumbre de manzana y albaricoque, que son sí, sí. siempre... Son Exacto. pocos pero muy especiales y Efectivamente, ¿por qué? Porque una de las costumbres navideñas son los turrones Entonces sabemos que turrones en no todas, van, Hay en, en todas nuestro, las casas Efectivamente, y entonces pues ponemos Dos postres diferentes de uh -huh. eso Para quien quiera pues cambiar Porque hay veces que está ya de los turrones Hasta, claro. hasta, es hasta, verdad. hasta el gorro sí, ya es Cuando llega Nochebuena ya nos hemos comido unos cuantos sí. eh, Bueno, ¿y cómo está yendo la nueva tienda? ¿La de Carrus? oh Pues muy bien, muy bien Es muy sí. emocionante, con qué cariño eh, nos ha acogido allí las personas, ya están haciendo reservas para estas fechas. Y bueno, eh, yo no puedo nada más que decir que gracias, gracias de parte, de por supuesto, mía y de todo el equipo del Fogón, Ajá. porque estamos sintiendo pues, el cariño, el que nos digan qué bien que hayáis apostado por, por poneros aquí, qué bien que... No sé, que, que nos facilitéis. Hay muchas personas que, bueno, que les estamos facilitando, según nos cuentan, pues, la comida diaria. a gente joven, con niños que trabajan los dos y simplemente hacen su pedido y cuando termina de trabajar se acercan, recogen su comida. Es, es nuestra labor, es lo que nosotros intentamos. Que puedan comer bien, que puedan comer todos los días, a precios razonables. Que no tengan que hacerlo ellos mismos. Y además comida de nuestra tierra sana y nutritiva. Y sobre todo con la calidad que siempre os caracteriza. Oye, que me ha dicho un pajarito del fogón que sí. a la tienda de Carrus que como tú naciste en el barrio de Carrus sí. que hay gente que va y dice oye, que yo, está Nieves, es que yo la sí. conozco, es que iba con ella al instituto, sí. es que yo iba al colegio y quiero sí. verla. Sí, que sí? Es, sí es, es cierto y de hecho tengo, pues ya te digo, estoy viviendo eh, pues situaciones muy emocionantes porque hay muchas personas que hace pues Muchísimos años, no voy a decir cuántos, porque hay algo, pero muchos, muchos que no las veía y que bueno, me alegro, es una alegría inmensa porque además sí. nos, nos vemos, nos encontramos personas con las que has vivido momentos de tenida. claro pero Sobre que ha pasado todo, muchísimo. Claro, tiempo. La adolescencia, el instituto y demás era tan distinto todo, todo en aquellos momentos. Fíjate, empezando porque como no teníamos móviles, no teníamos claro. forma, éramos tipo friends, ¿no? <risa> <risa> nos teníamos que reunir en torno a un café claro. para poder contarnos las cosas, sí. ¿no? Y todo eso pues nos unió mucho durante mucho tiempo y para mí es muy emocionante eh, poder reencontrarnos otra vez y poder saludarles personalmente y alegrarme muchísimo de verles. ¡Qué bien! Pues sí, qué suerte tenemos que el Fogón Ilicitano vuelva a estar unas navidades más cerquita, cerquita de los barrios. Sí, y y haciéndolo ciudad. todo muchísimo más fácil <risas> para, para estas navidades claro y, que sí. y que bueno, que seguimos hablando la semana que viene... De Nochebuena, de Nochevieja, del Roscón, porque nos queda mucha fiesta sí. por delante, muchas navidades, que esperemos que sean felices y que podamos estar todos juntos sin ningún problema. La semana que viene más. La semana que viene más. Hasta entonces. Ah, hasta pronto. Adiós.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 U toposa ells t'ho posa fàcil perquè puguis desfer de bombetes, fluorescents, tòner d'impresora, cartuchos de tinta o mòbils, entre altres coses. En els mercats ambulants trobaràs els mini-ecoparcs mòbils en els quals podràs reciclar. U de ells t'acosta els punts de reciclatge. Quan vages a comprar al mercat ambulant, pots depositar residus no perillosos que tens a casa i que no s'han de depositar en la resta de contenidors. Treballen perquè ells es posen al capdavant en percentage de reciclaatse. UT Elts.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 de alimentos, con un poco de cada uno, podemos ayudar a muchos Ya has acariciado su carrocería has disfrutado de sus cómodos asientos y escuchado el bonito sonido de su motor, pero sin duda lo que más te gusta de ese Volvo es que puedes financiarlo sin intereses el Volvo que más te gusta con 0% financiación, ven a Ancara Motor y descubre todos nuestros modelos con unas condiciones únicas, hasta el 31 de diciembre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 Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en siete días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en Seat.es. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torre Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya se acerca la Navidad y en Telelch, como cada año, nos acordamos de los que más lo necesitan. Llega a Telch Solinavidad, la campaña más solidaria de Telch en estas Navidades. Entra en telelch.es barra Solinavidad e infórmate de cómo puedes colaborar. La Navidad en Teleelch es Solinavidad. Patrocinan Restaurante Parris, Pantatronic, Grupo Paredes Automoción, Neurona Gráfica, La Laguna Pilsen y Madecor. Colaboran Grupo Serrano Automoción, Ferroquí La Llave, Club Deportivo Squad, Supermercados VS, Costa Carpa, La Llup, El Corte Inglés y Ayuntamiento de Elche. Santaclo's ligt op de kant van de kant de kant van de kant van de de kant van de kant van de kant van de Santa Claus is gekomen la ciudad, Santa Claus is gekomen la ciudad. Santa 101.4 Teleelch Radio Marca Comercial persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje Estás pensando en renovar tu sofá?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 Pasa un minuto de las 11 de la mañana y nosotros continuamos. Todavía tenemos por delante dos horas hasta la una del mediodía para desarrollar noticias, entrevistas y acercarles pues, muchas historias. Y vamos a contarles una, la que ha tejido la Asociación de Informadores de Elche, que cumple este año 50 años. Pues este año ha podido entregar, por fin, el premio de periodismo de investigación, de eh, periodismo de innovación. Eh, llamado Vicente Verdú, pues a sus ganadores. Ayer, la presidenta de la Asociación de Informadores, eh, Genoveva Martín, lo hizo en el Salón de Plenos. Muy buenos días, Geno. Bienvenida. Días, gracias. Bien, pues eh, hemos dicho que habéis podido entregar el Premio de Periodismo de Innovación Vicente Verdú y en esta ocasión han sido a dos, qué coincidencia, a dos periodistas del diario El País, la casa sí. de Vicente Verdú. Sí, cuando al jurado... El eh, eligió que el, el jurado es un jurado externo a nosotros, precisamente para que no hubiera ningún problema. Y además se ha trabajado mucho eh, los 21 trabajos que se presentaron, es decir, ha sido un premio muy concurrido. Hombre, son 6.000 euros lo que sí, pero, aportabais. Lo que es, sí, pero mira, por ejemplo, ayer estábamos hablando con el presidente del jurado, que es eh, Mario Tascón, que, el expresidente de Fundeu y, Y nos decía él que pues resulta que él ha presidido varios jurados y que se quedó sorprendido como una primera convocatoria de un premio eh, convocara a tanta gente. Y sobre todo se quedó sorprendido por el nivel de los trabajos. Y volviendo a lo que tú decías, uh -huh. claro, cuando vimos quiénes eran, digo, uy, aquí habrá alguna suspicacia. <risa> porque, claro, Vicente Verdú es el emblema de, del, del país. país, es uno de los sí, casi sí. de los fundadores. Y, y todavía está allí, porque todavía sí. en, en su memoria hay algo. Alguna... Hay una biblioteca uh -huh. por donde, eh, lo recordábamos ayer, uh -huh. por donde todas las personas que quieren ir a, a la redacción del país tienen que pasar obligatoriamente. Es decir, pasan por el espacio Vicente Verdú. Pues el que haya habido una... Luego hablaremos del ganador, pero el que haya habido una respuesta tan buena, que el incluso el jurado se haya sorprendido, sí, es por el nombre... Yo pensaba que era eh, la cuantía, 6.000 bueno, euros, pero si no es cierto... ¿Puede ser Vicente Verdú? También. ¿El propio nombre no, del no, no de este premio? Hay, has tocado los dos, las dos posibilidades... 6.000 euros es una dotación importante. ¿eh? Eh, hay pocos premios en España de periodismo dotado con este dinero, eso es cierto. Pero, claro, eh, luego la figura de Vicente Verdú tira mucho. Tira muchísimo. Vosotros habéis hecho mucho, la Asociación de Informadores por él, de hecho es hijo predilecto de la ciudad, sí, gracias a, propo, a, a, propuesta a una de la propuesta Asociación. vuestra y, y el, ahora, instituto? el Instituto Vicente Verdú y ahora el premio. ¿Qué, qué, qué representa Vicente Verdú para vosotros, para la, los periodistas del Che? Vamos a ver, yo creo que Vicente Verdú es un ejemplo, porque es un ejemplo de una persona que de un periodista, además de periodista, era pintor, etcétera, y poeta, es una persona que sale de una ciudad eh, entonces relativamente pequeña, porque no sé si Vicente tendría ahora pues, alrededor de 76, 78 años, no lo no sé exactamente, por ahí va, iría. Eh, era, cuando él empieza a estudiar era relativamente una ciudad pequeña eh, y no era tan fácil y además eh, la profesión periodística, bueno, él estudia en Madrid, me parece, vive de eso después en la ciudad de los periodistas, etcétera, etcétera. Pero es una figura importante, primero por su calidad, porque la verdad... Eh, y luego eh, porque es un tío que siempre ha estado unido a Elche. Es, eh, lo decía Juan Cruz, eh, amigo del alma suya, que cuando me vino a hacer la laudatio, no sé si te acordarás, como, me acuerdo perfectamente y las palabras magnífica. son magníficas. Por eso, acércate al micro. Ay, perdón. Eh, mira al micro porque lo que dijo Juan Cruz, Juan sí. Cruz de, de Vicente Verdú merece la pena. Yo precisamente escucharlo. he cogido varios extractos de, de lo que dijo Juan Cruz porque... Juan Cruz dijo que es un hombre que nunca se fue de Elche. Efectivamente, es decir, qué es, bonito. Claro, digo, dijo, nunca se fue de Elche, ni cuando se fue a China, para contarla antes que China fuera lo que él adivinó, es decir, una potencia iluminada por la perversión del capitalismo. Ni cuando se fue a Estados Unidos, ni cuando se fue a Madrid o a Santa Pola, tan cerca, Vicente Verdú dejó de estar en Elche. Entonces, primero su apego a, al, al terreno... Y luego esta sensación de que un hombre universal que ha viajado por el mundo entero, que ha escrito sobre el mundo entero, al fin y a la postre, luego volvía a sus orígenes y luego pues, eh, ha estado en contacto siempre con periodistas de Elche. él le encantaba el Elche Club de Fútbol, era un forofo. Eh, Compañeros han escrito con él, por ejemplo, Gaspar Masi ha escrito con él. Eh, quiero decir, eh, era un tío muy asequible, extremadamente asequible. Y con lo cual, cuando muere Vicente, pues evidentemente, eh, inmediatamente decimos esto no puede quedar así. Es decir, era un tributo que le debía su ciudad, porque eh, el Che muchas veces ha, ha sonado en los medios de información a través de él, eso de entrada. Y luego la calidad de periodista, porque eh, tiene, su nombre va unido también a la innovación, ¿eh? Eh, y de ahí este premio claro, el periodismo porque, a la innovación claro, de Vicente Verdugo. Juan Cruz lo también decía que era un verso suelto un excéntrico fiable de los que debería de haber en abundancia en los periódicos Cierto. un filósofo de la vida en el periodismo claro. que tanta falta hace y un visionario ahora. y un visionario sabía perfectamente lo que podía ocurrir y los peligros los veía inmediatamente era un analista claro eh, pues con dignidad habéis llevado a cabo el homenaje de Vicente Verdú porque habéis conseguido, como hemos dicho, el nombramiento de hijo predilecto, el Instituto Periodista Vicente Verdú y un premio que además eh, se convocó en 2019, creo, para 2020. Sí, sí. Tenía, que haberse, Tenía ten... que haberse puesto Pero en marcha. Pero con dignidad, qué bonito, ¿no? D llegó la pandemia y no es que se aplazara, es que vosotros dijisteis, no, Vicente Verdú hubiera dicho esos 6.000 euros ahora para emergencia social. Hombre, a mí me parece sí, que... Fue digno, ¿eh? Esa, bueno, esa a mí me parece que con lo que estaba cayendo, es decir, verdaderamente hay gente que lo pasó fatal, fatal, que no tenía mm. ni para comer. Mm. Eh, nos parecía... Eh, frívolo. Frívolo, indecente. Sí. Eh, convocar un premio cuando, primero, nuestros compañeros estaban mm, muy aperreados porque tú sabes perfectamente que cubrir la pandemia no fue una broma. No, estábamos muy, muy, <ríe> iba a decir la palabra, muy jodidos, pute, no, muy puteados, <ríe> eh, no fluía la información, era dificultoso, era muy etcétera. duro, fue muy duro, muy duro, con lo cual no nos parecía justo convocar el premio, porque entre otras cosas, pues a lo mejor la gente no tenía tiempo, etcétera, etcétera, pero sobre todo nos parecía, nos remordía, nos remordía el alma de pensar que esos 6.000 euros que al final a la postre, los libra el ayuntamiento, porque son los que, el ayuntamiento es el que pone el dinero, nosotros somos muy pobres, eh, pues en un momento de necesidad social extrema había que ponerlo sobre la mesa. Llamamos a la Edil de Hacienda y se lo dijimos y, y así hicimos. Sí que le dije, digo, bueno, escucha, al menos asegúranos que el año que viene, si todo va bien, eh, presupuestaréis... El, el premio y Hawk. lo hicieron. tiene mi palabra y lo hicieron y este año se ha podido entregar ayer mismo en el salón de plenos estaba comentando lo geno es verdad que ha sido el año 2020 muy duro para los periodistas muchísimo eh, yo te, mi caso personal es que un día decía una cosa y al día siguiente veía que los expertos cambiaban Yo misma me, me encontraba como eh, en, ante la duda de decir, pero ¿qué servicio público es el que estamos dando si decimos que no se contagia por, por el aire? Y luego resulta que sí que se contagia. Y precisamente el reportaje ganador de este primer premio, sí. eh, que se publicó en octubre de 2020... 20. Sí, pues hay que ponerlo en contexto. En diciembre de 2021 habría que leerlo si no se ha leído, porque es, creo magnífico, que es magnífico. Es magnífico. magnífico. Háblame de los ganadores Javier Salas y sí. Mariano Zafras. ¿Por qué se han llevado este primer premio? Pues se, se, han, se han llevado este primer premio por varias razones. Eh, primero, es un reportaje extremadamente trabajado. Y ayer, eh, en, una, en un coloquio que tuvimos en la Universidad Miguel Hernández, eh, en el Máster de Innovación, eh, tuvimos ocasión de, de preguntarle a Mariano Zafra, porque su compañero que vive en Canarias no pudo venir. Mm, Javier Salas no vino. No pudo. Entonces, eh, de preguntarle cómo lo habían hecho. Eso, ¿no? eso me es decir, interesa. Eh, es que es un... Tra bueno, para los que no lo han visto, es extremadamente visual. Vamos a decir su nombre, porque es sí. un bar... Eh, a ver, ¿tienes el nombre por ahí? Sí, sí, sí Yo sí, no sí. lo tengo. Sí, te lo Un digo. bar, una clase, un aula, así se contagia el sí, coronavirus. Sí, un salón, ah. un bar y una clase. Así se contagia el coronavirus en el aire. Bueno, pues merece la pena encontrarlo en internet. Y no, verlo. sí, además, si sí. sí, van a nuestro Facebook ah, de la están. asociación, está el enlace. Vale, pues, ¿Eh? Lo publicamos ya con anterioridad. Pues me interesa saber qué dijo Mariano, de cómo lo hicieron. Bien, entonces... Sí que es verdad que ese tipo de reportaje es el trabajo de un equipo. Es decir, la idea, la idea la tienen Mariano y Javier, es decir, no les encaja lo que está pasando. Lo mismo que tú estabas comentando, claro, claro. no encaja. Y sobre todo, eh, falta rigor. Y falta rigor porque, entre otras cosas, ni sí. los científicos saben exactamente qué es lo que está pasando. Amén, amén de la desinformación política que siempre es interesada, ¿no? entonces eh, pues eh, ellos eh, se ponen en contacto con numerosos especialistas, en particular uno que no me acuerdo cómo se llama, un extranjero, donde le, le, le evidencian que todo lo que se está diciendo es inexacto y que es una cuestión de aerosoles, o sea, tuvo que irse a alguna comisión internacional bueno, y es, hablar con un es, experto. Es un reportaje muy trabajado, lo trabajó durante varios meses. Claro. ¿eh? El, eso el periodismo local quizás no se ve claro, es que limitado. eso... No, vamos a ver, es, es otra dimensión. Sí. Es decir, eh, que eso es otro de los debates que deberíamos de tener. Claro. Y, y perdona que haga el inciso, si te mira los 21, 21 trabajos que se han presentado, muchos de ellos pertenecen a grandes periódicos. Ahí es difícil luchar, porque tienes al Diario.es, tienes al Mundo, tienes al País. Toda esta gente ha presentado grande trabajo. Claro, pero, pero tienen, injusto, tienen equipos. Es injusto porque el periodista local también tiene la tecnología claro, para entonces, hacer lo mismo. Bueno... Bueno, eh, pero, discrepo. Pero no en las condiciones. Discrepo. Mira, esta no, gente. No el sueldo. Joder, no, ni el sueldo, ni el, ni tiempo, el tiempo, ni nada. <risas> eh, tú ten en cuenta que explicaba Mariano ayer que ellos tienen unos infógrafos especializados. Ah, claro, la infografía era importantísima. No, no, es fundamental en es el fundamental, reportaje. Es sí. decir, unos inf y la imagen se mueve, etcétera, mm. etcétera. Mm. Es decir, sale de un medio escrito, pero es un reportaje visual trabajadísimo, pero sí. al final ellos te explican en 7, 8 o 10 eh, infografías magníficas todos los casos posibles y cómo se contagia. Yo me acuerdo que cuando lo leí en, en octubre de 2020 me quedé flipando, claro, pero como yo, mucha gente, tú ten mm. en cuenta que tuvo 10 millones de visualizaciones reportaje en España. Y otras tantas a nivel internacional. De hecho, se han llevado premios de infografía. Ahí supimos que había que ventilar los interiores. Claro. Ahí lo supimos. Y claro. que las mascarillas reducían también. Efectivamente. El y, Ahí lo supimos. Y que no era tan importante limpiar la mesa no, donde no. Ni los geles hidroalcohólicos. No. no, no. Sí, señor. Entonces, eh, verdaderamente te digo: es, eh, el, ayer explicó en cierta medida dónde va el futuro del periodismo. Claro, son e equipo multidisciplinares eh, donde tienen programadores donde tienen infógrafo magnífico y donde hay periodista donde hay redactores entonces viene un momento que se confunde si quieren la labor del periodista con la labor del infógrafo porque el infógrafo aporta sus ideas no es el típico que teníamos en todos los medios o en algunos medios en este sentido nosotros eh, pertenecíamos al grupo Bocento, que siempre mm. ha tenido unos infógrafos importantes, y iba en, el, a la vanguardia, pero claro, tú llamabas y le decías, decía infografía, quiero que me hagas esto. Mm. Una imagen animada, ¿no? No, ni como siquiera, bien? no le hagaba eso. Hazme el gráfico de ya, no sé ya, qué, mira, porque mira, hay que demostrar que no sé qué y no sé cuánto. Y entonces el tío te decía, vale, pero mándame esto, mándame lo otro, mándame lo demás allá. No eso no podías. Claro. Ahora ahora está integrado el infógrafo, los infógrafos, que muchas veces son los que le dicen, "Oye, ese tema hay que tocarlo." Es decir, es otro concepto. Claro. Es, es otra otro, redacción, geno, claro, es otra a la que hemos vivido, ha cambiado muchísimo. Sí. Y vosotros estáis, la Asociación de Informadores es un ejemplo de. Bueno, Pues nos has explicado el primer premio, pero eh, hay tiempo para también explicar que hay una ilicitana, se ha colado una ilicitana en los, en los sí. distinguidos. Y eh, sin tongo, ¿eh? eh sin tongo. Eva Belmonte. Bueno, cuéntanos eh, sí, de qué la más nos puede decir. Decidio.es. Eh, bueno, pues da la puñetera casualidad también que el reportaje que hace Eva Belmonte y su equipo. Eh, tiene que ver con la pandemia uh -huh. es uso y abuso de los contratos de emergencia en pandemia uh -huh. que esto está todavía de actualidad si te das cuenta tanto el primer eh, premio el uh -huh. primer premio está de plena actualidad porque uh -huh. ahora para la fiesta navideña por favor leeros el reportaje claro. y mirar cómo nos podemos contagiar porque estamos en la sexta hora. Y el premio y el, el trabajo de Eva Belmonte está de actualidad, no de superactualidad, porque estamos harto de oír. Se han cargado 3.000 contratos de la pandemia en sanidad, esto, lo otro uh -huh. y lo demás allá. Uh -huh. Da la casualidad y además es un plus, porque evidentemente han reflexionado sobre algo muy cercano y han trabajado algo muy cercano. Y eso le da eh, el aspecto fundamental que tiene el periodismo, mm. que es estar sobre la noticia, pero de calidad, trabajándolo de forma muy, eh, muy buena. Ayer Eva no pudo venir uh -huh. y fue su madre a recoger el certificado que le dimos, lo que, nos, vamos, lo que siempre te da alegría. Desde luego. Y el, si y y el es? siguiente eh, es un trabajo de Raúl Sánchez y un equipo publicado en eldiario.es. El trabajo es muy interesante. Ese no tiene que ver con la pandemia, pero sí que tiene que ver con la sanidad. Uh -huh. Que son los datos de 15 millones de nacimiento para saber por qué las mujeres ya no dan a luz los fines de semana. Me encanta el titular El reportaje está muy bien. El reportaje sí. está muy bien porque viene a decir que hoy en día eh, se han medicalizado tanto los partos Madre mía. Que, que ya los programan. Para, Por que supuesto, no, para, que, para que no le toque claro, el fin de semana claro, trabajar al claro. ginecólogo. Efectivamente. Claro, a, esto, a no es nuevo, a... esto no es nuevo. <ríe> no, ¿eh? Eso no es nuevo. como uf, uf, uf. Se planifican muchas veces. Peliagudo. Mm. ¿Eh? Pues que no, me encanta. Esto, este premio ha venido para quedarse. Sí, eh, porque que eso los presupuestos otra de Claro, claro, porque los presupuestos se aprueban hoy. Viene esa partida Está de 6.000 mil Ya, ya, ¿no? ya pedí Bien. yo que me mandara la fotocopia. <ríe> 2022 habrá ese Segundo premio de Periodismo sí. de Innovación, Vicente Verdú, de la Asociación de Informadores de Ilche. Bueno, lo habéis entregado además en un año que coincide en el 50 aniversario. La Asociación de Informadores de Ilche entregó por fin... ...los dátiles en noviembre... ...geno... Sí. ...y ahora tenemos partido... ...vamos a tener partido... ...te lo digo porque ya están suspendiendo... ...la fiesta de Nochevieja... Sí. ...y de la San Silvestre... ...no sabemos qué va a pasar con la cabalgata de Mira, Reyes... ...sabemos qué va a pasar con nuestros partidos no, populares... ...no, pero de momento lo estamos obviando... ...porque lo estamos organizando... Lógico. ...estamos... ten en cuenta que nosotros ya contamos... ...con cierto dinero de donantes... Uh -huh y da lo mismo si no se puede jugar se entregará el dinero que hayamos recogido claro. de la misma manera es decir ojalá se juegue porque es un sí. encuentro muy simpático sí. nos lo pasamos bien etcétera pero el dinero va eh, di, eh, dirigido a comedores sociales uh -huh. tanto al de Caritas como al de Carrus uh -huh. que ahora mismo se me ha ido el nombre que está Altafwick. exacto y Daremos el dinero y se acabó lo que se daba, eh, uh -huh. se juegue o no se juegue el partido. pues eh, Muchísimas gracias Genoveva Martín, presidenta de la Asociación de Informadores de Ilche, por explicarnos también eh, los ganadores de esta primera edición del eh, Premio de Periodismo de Innovación y también por avanzarnos eh, pues, eh, esa acción solidaria que siempre realizamos que son los partidos entre populares e informadores, la categoría femenina y la categoría masculina. Exacto. Y esperemos que se pueda jugar y si no no pasa nada. Pues si no seguimos recaudando ese claro, dinero. Claro. Es decir, para los hago formadores. un llamamiento a todas las compañeras y compañeros que hay que vender muchas entradas. Los pobres todavía no se las hemos entregado. Vamos un poco de cabeza. Eso, eso. Y luego, pues a todos los que, todos los empresarios que colaboran todos los años, etcétera, porque continúa habiendo muchas necesidades.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 Reservas al 637 09 15 13. Este mes en Peyogrupo Grupo Marcos te regalamos el impuesto de matriculación. Llévate tu Pelló en diciembre y entra en 2022 ahorrando con la compra de tu nuevo coche. ¿Se te ocurre una forma mejor de empezar el año? Te esperamos en nuestros concesionarios Peyogrupo Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia o pide cita a través de nuestra web PellógrupoMarcos.com. ...si necesitas podar tus palmeras... ...Todo Palmera... ...si quieres los mejores dátiles de Elche... ...Todo Palmera... ...Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado... ...mantenimiento de jardines y tratamiento en general... ...Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor... ...en Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras... ...y cursos de palmerero... ...búscalos en todopalmera.com ¿Ya has acariciado su carrocería?...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 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las diez y media y nosotros vamos a hablar de más conciertos. Hemos empezado el programa La Glorieta hablando del concierto de Solidario de la. ...hermandad de la banda de cornetas y tambores... ...de la hermandad de la flagelación y gloria... ...para este domingo... ...pero también tenemos otros conciertos... ...que no son solidarios... ...conciertos que tienen que ver... ...pues con esta época navideña... ...y con los músicos que produce cada año... ...el Conservatorio de Música de Inche... ...vamos a hablar de la Camerata Numen... ...y de ensamble vocal Neuma... ...porque ambos, eh, los, ambos coros... ...van a ofrecer un concierto este viernes a las 7 de la tarde... ...en el edificio del Rectorado, en el Salón de Actos... ...del edificio rectoral del Campus de Elche... ...de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...y para hablar precisamente de ese concierto... ...de la Camerata y del Ensamble... ...tenemos con nosotros a un miembro de ambos grupos, corales... ...y director del Conservatorio de Música de Elche... ...José Galiano. Muy buenos días, José Galeano. Es, buenos días. <risa> Bien, pues eh, el concierto de mañana. ¿Quién es, antes que nada, quién es ensamble vocal Neumann y quién es Camerata Númen? Bueno, eh, ¿Por qué formas parte de ambos Sí, vamos grupos? a ver. La, bueno, realmente eh, son una agrupación coral y otra instrumental. Ah, vale. Eh, en el primer caso, el ensamble vocal neuma es, es la agrupación coral de la Universidad Miguel Hernández. Eh, forma parte de las actividades que organiza las actividades de Extensión Universitaria que organiza el Vicerrectorado de Cultura, eh, que es quien, quien apoya y quien sostiene la, la, la actividad y los y donde realizamos los ensayos todo el año. Es una actividad eh, abierta a toda la comunidad universitaria y personas que se acerquen a ella y que aparte bueno pues tiene la. todo lo que tiene eh, todo lo que va parejo a este tipo de actividades como de, créditos de libre configuración, etcétera, pero realmente es, eh, lo más importante también es, es lo que, aparte de la cuestión académica, eh, cómo es parte de la aportación de la universidad a, a la uh -huh. actividad cultural de la ciudad. Y una de las cosas, es, eh, uno de los resultados es este concierto de invierno uh -huh. eh, que Es continuación también de la programación que se inició la semana pasada con el concierto que dio con la joven orquesta UMH. Uh -huh. Pues este, esta semana nos toca el viernes a las 7, como has dicho, en el Salón de Actos del Rectorado. Es un concierto de entrada libre hasta completar el aforo. Eh, nos toca el Ensemble Vocal Neuma. El acompañamiento instrumental corre a right. cargo de la Camerata Numen, Numen, que es, es, una, es una orquesta de cuerda, Que, ...que nació precisamente durante una de las actividades que organizábamos de forma conjunta... ...el Conservatorio y la Universidad, que eran los encuentros internacionales de conservatorios... ...es una orquesta de cuerda que es grupo residente de la Universidad Miguel Hernández... ...con el, con el que tenemos un convenio desde hace años... Y uno de los resultados también es la colaboración en los conciertos del de Ensemble Vocal Neuma, lo que era antes el coro de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué mm. significa neuma? Neuma, sí, neuma. ¿Neuma, neuma con qué P. significa? Sí, el neuma es, que es, claro, es eh, neuma, que es también eh, la palabra griega de la que procede, por ejemplo, neumología, neumonía, uh -huh. etc. El neuma también en música es el signo que se utiliza para, para la, escritura, la escritura musical en el canto gregoriano. También... Uh -huh. Eh, tiene que ver con la respiración, tiene que, que, que ver con la emisión del sonido. Entonces, eh, trabajando con el vicerrectorado, el, la marca, de, de, la marca de la, lo que era la identidad de la agrupación, eh, se vio que era, era una buena, era una buena uh -huh. de denominación por, lo que, por uh -huh. lo que quiere decir, porque en nuestro caso también trabajamos mucha música antigua, trabajamos mucha música moderna, que es lo que se va a oír uh -huh. también, Este viernes. Eso porque, es lo que iba uh -huh. a preguntarte José Galliano. Eh, sí. ¿Qué repertorio es el que habéis escogido para este concierto de invierno, pero que es la antesala de la Navidad? Eh, bien, bueno. ¿Qué toca? ¿Qué toca en Navidad? Que, ¿Cantar bueno, villancicos o eh, hay algo más, de, bueno, de, de, de, más allá de los villancicos en Navidad? Bueno, en mi caso, eh, yo lo que preparo y he y hecho la, la adaptación del, del Can de la Sibila, uh -huh. del texto que se conserva. ...en el breviario de la, del siglo XVI de la Catedral de Valencia. Es una reconstrucción que estamos eh, representando... ...no sé si ya es el octavo año... ...aunque siempre hay algún cambio. Es, este año tenemos Sibila Nueva, Ruth Pastor... ...que es una de las sopranos del coro. Eh, también eh, el Cándida Sibila, lo que uh -huh. se conserva... ...se conserva eh, un texto que es diferente de otras, de otras Sibilas... ...como las que se cantan en Cataluña o en Mallorca pero básicamente es lo mismo, es, es parte de las fiestas de, de Navidad porque lo que lo que anticipa la, lo que anuncia la Sibila es el, el, la segunda venida de Cristo, por eso tiene esa relación con Navidad en que habla del fin del mundo. Sí, es como pregonar la Navidad en la música. Sí, se pregona realmente, es, es, era una tradición que existía eh, la noche de Navidad. Y, y, bueno, es una versión que va cambiando, va evolucionando desde... Bueno, ya es también heredera de la que hicimos y, con y, instrumentos y... antiguos en el Festival Medieval en 2008, el Fénix Consort. ¿Y por qué una Sibila y no un ángel, no? Porque quien anuncia es un ángel. Eh, eh, bueno, una la, el, ángel, el ángel anuncia, anuncia es, es la fiesta ya la acabamos de pasar, el ángel es el que anuncia la, a, a María uh -huh. la, que, la concepción de Cristo. Eh, la Sibila, claro, la Sibila eh, es una figura que viene la, de la tradición griega y que acaba recogiendo la tradición cristiana durante la Edad Media. Claro, la Sibila lo que dice es la segunda venida de Cristo, que es el fin del mundo. Uh -huh. Por eso es, una, es una profecía apocalíptica. Y, bueno, esa es la parte que dirijo yo. El resto del concierto lo dirige la directora del coro y de la camerata, que es Carmen Montesinos. Y eh, eh, también tiene una temática de invierno y navideña. Tenemos, por ejemplo, el, el Verbuncaro, que es una de las canciones del cancionero de Usala, que, que es parte del repertorio que se cantaba en, en Valencia. Por eso, a veces, el cancionero de Usala, que se llama así porque se conserva en Suecia, en Usala, el, el único ejemplar, eh, era la música que se oía en la corte de Valencia en la época en que el duque de Calabria era, era el, el virrey. Pero se oía en Navidad. En sí, esas sí, claro. Verbum caro, lo el que verbo está un caro, es que es... Es? Verbum caro está diciendo que el, el, que el Verbo se ha hecho, se ha hecho hombre. Verbo un caro factum ah. est. Es decir, se canta eh, se canta en Navidad porque lo que está diciendo es que, que, que, que, que, que se que ha nacido Cristo, que, ha nacido? que el Verbo se ha hecho carne. Pero bueno, también tenemos, tenemos temática de invierno, tenemos el, el coro, el coro del pueblo del frío, que es de una semi ópera de, de Parcel del rey Arturo, y luego hay música que no tiene, bueno, que no tiene nada que ver con la Navidad también. Uh -huh. eh, tenemos, eh, ya que no vamos a llegar, tenemos Mañana de Carnaval, esta, uh -huh. esta preciosa canción, también conocida, claro, como... De la, bueno, nació, se hizo famosa a raíz de la película El Feo Negro... O sea, es decir, que tenemos nova, tenemos, tenemos música barroca, tenemos música qué mezcla, medieval... ¡Qué mezcla, ¿no?, de, sí. de culturas de musicales. Eh, sí, esto es eh, desde la Camerata. Siempre eh, hemos querido trabajar todo tipo de estilos, pero pensando porque real, eh, que realmente, eh, primero que la diferencia es entre buena música o mala música, uh -huh. y que realmente... Todo, tocar todo tipo de música favorece la, eh, favorece la riqueza expresiva del conjunto. Uh -huh. ¿Mm? Y lo mismo con el ensamble, es decir, eh, el ensamble eh, vocal, eh, que, que insisto que dirige Carmen. Uh -huh. Claro, la idea no solamente es apoyar a, a, a la formación vocal de los estudiantes, también... Eh, sino que también introducirlos en todo tipo de manifestaciones culturales. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué vinculación tiene ambos, eh, ambas agrupaciones, la instrumental y la coral, con el Conservatorio de Música, al margen de que bueno, eh, usted eh, es sí. miembro de ambas y, y es el director del conservatorio? Sí, claro. Lo que pasa Pero... es que mi vida no se acaba en el conservatorio. <risa> Hay vida más allá del conservatorio. Hay vida más allá del conservatorio y lo que espero es que el conservatorio eh, también... Eh, evolucione y consiga una nueva vida y un nuevo espacio vamos, eh, esto eh, la verdad es que la vinculación en, es, precisamente en la época en que Carmen era directivo uh -huh. eh, la, aunque la universidad siempre ha querido tener una relación eso se sabe con, uh -huh. con la sociedad ilicitana y está presente en todo tipo de manifestaciones eh, desde esa época, que desde incluso que cuando yo estaba destinado en el ministerio en Murcia, o sea, no, no es una cosa mía, ya digo que eh, por ejemplo, quizás lo, más, lo que más habíamos destacado precisamente de esa relación eh, en nuestro cuadragésimo aniversario reciente, pues por ejemplo fueron los encuentros de conservatorios, que sin el apoyo, los encuentros europeos, que sin el apoyo de la universidad no habrían sido posibles. Carmen dirigía el, el grupo de alumnos que participaban en esos encuentros, dirigió varias veces la orquesta, y durante uno de esos encuentros eh, decidimos eh, mantener esa vinculación que se había creado año a año, Con el, eh, entre estos alumnos, ahora somos una orquesta de, de profesores y antiguos alumnos del conservatorio, y la universidad nos acogió como, como grupo uh -huh. residente. Y, y estáis cómodos, por lo que veo, lleváis eh, ya años. Sí, sí, sí, estamos, además la, la vinculación con el coro es, es grande, no solamente porque uh -huh. coincida que ambos grupos los dirige Carmen, sino que precisamente el espíritu acaba siendo el mismo. Pues sí. habéis tenido eh, un reto importante y es que el conservatorio cumple 50 años, no sé si... No, bueno, 40, 40 pero... 40 años, perdón, celebrar sí. los 50 con un conservatorio nuevo. <risa> eso, eso es lo que iba eh, a, a preguntarle. Eh, como director del conservatorio, en estos 40 años, en el acto de aniversario, creo recordar que el alcalde estuvo y sí. anunció que para, hay una prioridad y es que va a pedir un segundo plan edificante con el fin de construir el nuevo conservatorio de música. ¿Tienen los terrenos? Eh, ¿Qué le ha dicho el alcalde sobre esta vieja, vieja reivindicación que ya se ha convertido en histórica? Pues, eh, bueno, desde luego eh, hay que tener en cuenta, sí, que en elche ha habido muchas cosas que hacer en educación, eso lo sabemos, pero bueno, creo que ya tocaba y, y desde luego el compromiso y la... la eh, la conciencia de que, de que realmente esta es una necesidad siempre ha existido. El problema, insisto, ha sido eh, todas las prioridades que había que, que acometer antes. Eh, creo que, hay, que hay una buena, hay una buena, existe una buena pro, eh, posibilidad. Es probable, es muy probable que... Ahora, que sí, el lo segundo plan, Ahora sí, sí lo creo creen. Sí, creo que sí. El tema de los terrenos, la verdad es que eh, el, el, cuáles sean, puede ser importante... Lo importante es que sea cuanto antes y no, tengo, no he visto nada en cuanto a metros cuadrados, etc. Estoy no. ansioso porque me lo expliquen. Sí, porque los 40 años de provisión, de pro, pro, que es muy provisional eh, sí. ese conservatorio que han estado ustedes durante 40 años, en estos momentos les impide seguir creciendo. Ten, sí, sí, tener sí, estas que, instalaciones que están sin sonorizar, que, son, que están limitadas por el huerto de palmeras... Eh, eso, ¿Eso es un impedimento, un obstáculo para eh, ofertar más plazas y ofertar más líneas de estudio? Eh, sí, y bueno, eh, hay que decir que mm, hemos acometido el acto con la intención también de, de, sacar, de sacar partido, de sacar a relucir muchas cosas buenas que se han conseguido. Pero eso no quiere decir que no haya sido con mucha dificultad. Es decir, eh, bueno, incluso se me saltó, por ejemplo, que... Eh, Víctor Sánchez, uno de nuestros antiguos alumnos pues por ejemplo estaba en la producción de, de, un, de uno de los últimos eh, premios eh, de los Grammys latinos eh, mm. um, y perdona que, que no esté mucho en esos estilos, que no me acuerdo <risas> ahora mismo cómo era, cómo era grupo eh, claro, también Lo buscaremos, Víctor Sánchez ¿no? Eh, sí, bueno, estaba en la producción pero eh, si sí, lo tengo aquí en el teléfono me lo pasaron compañeros, yeah. es decir eh, Pero estaba en la producción, tenemos también, tenemos ahora mismo está nominado a los Goya un, un corto Umbrelas, eh, por el que nuestro antiguo alumno Pablo Mirete consiguió el premio Pablo, Fugaz. Pablo, Pablo, Pablo Mirete consiguió el premio Fugaz a la mejor banda sonora en un corto. Los premios Fugaz, hay muchos premios de corto, uh -huh. ahora mismo tuvimos uno que es bastante importante aquí en Elche. Los premios Fugaz, por ejemplo, los... Los, da la, los, da, los dan los mismos profesionales del cortometraje como pasa con los Goya en el, en el resto de la industria y tenemos la, el orgullo de que uno de nuestros antiguos alumnos que es graduado por la, por la Universidad de Berkeley en Boston pues tiene el premio a la mejor banda sonora y ahora mismo ese mismo corto está nominado a los Goya eh, es decir, eh, sacamos, eh, queríamos sacar pecho de todo lo que se hace porque al fin y al cabo, es verdad, eh, tenemos muchos menos medios de los que tienen otros centros construidos durante los últimos 30 años, uh -huh. pero también es verdad que, que es una aportación que está haciendo la, la administración educativa, porque digamos, es, es, la enseñanza musical es, es, supone un esfuerzo también de dar clases individuales, etc. Y además, buenos aportáis Ajá. buenos músicos. Pues uh -huh. muchísimas gracias, uh -huh. José Galiano, director del Conservatorio uh -huh. de Música y miembro del grupo instrumental Camerata, Neuma y mm -hmm. también miembro del grupo coral Ensamble Vocal eh, Neuma. No, la camereta Nome. Nome, Nome. Sí, sí, nos gustan las raíces clásicas <ríe> no. también. Sí, pues muchísimas gracias. A, a ti. Y recordamos que siempre, el siempre. concierto es este viernes. Este viernes a las 7 en el salón de las 7 de la tarde en el salón de actos del rectorado. Entrada Eso es lo importante: mm -hmm. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 110 y seguimos, seguimos, y ahora lo hacemos con el ritmo navideño de Chuck Berry. Pero son las 11:45, y, y en 15 minutos tenemos más entrevistas.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 ...Abrida Crevillante 17. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 11 y 48 minutos de la mañana y continuamos con más asuntos. Hace tan solo un mes que los hosteleros de Elche esperaban realizar... ...la mejor campaña de Navidad de los últimos años. Pero esta sexta ola ha frenado en seco las reservas... ...y ha propiciado además cancelaciones más cancelaciones de las esperadas. Los hosteleros de Elche insisten en que sus negocios siguen siendo lugares seguros porque se cumplen con todas las normas. Queremos saber cómo están los ánimos y por ello vamos a preguntárselo al presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Marco Antonio Pomares. Buenos días. Buenos días, Romy. ¿Cómo van? ¿Cómo van las reservas de cara a la Navidad? Pues esto, como se suele decir, va por barrios. Eh, pero la tónica general es que va, se van cayendo las reservas. Sí que es verdad que los mensajes que se transmiten por parte desde, desde la alcaldía y, y desde Gobierno eh, son, son mensajes de nada esperanzadores. Eh, ahora mismo tenemos el mensaje de que se va a suspender eh, la, la, la San Silvestre y algún evento más. Entonces, esto lo único que genera es que la gente... ...coja miedo y, y, y anule reserva. ¿Y vosotros consideráis que insistís en... ...el mensaje es que vuestros negocios son seguros... ...porque consideráis que hacer estas reservas... ...se anulan en el, en el restaurante... ...pero consideráis que se trasladan a las casas, a los hogares... ...y esos son hogares que no están eh, con las... ...que no cumplen las mismas normativas... ...o de la forma más estricta que en los restaurantes... ...ese es el mensaje que queréis eh, trasladar. Mira... Aquí hay, aquí hay y, y no lo digo yo, eso, te recojo opiniones de la gente de la calle, ¿vale? Aquí si hay una cosa que está mal hecha, que es que los restaurantes de menos de 50 personas no tengan que pedir pasaporte COVID. ¿Qué pasa? Si, si dentro de mi cena de empresa, por ejemplo, hay una persona que no está vacunada, pues ya no busco un, un restaurante de más de 50 personas, busco un restaurante de menos de 50 personas que ahí no me lo van a pedir, ¿vale? Entonces, por esa parte, por esa parte, la, la medida está, está, está mal tirada, por decirlo así. Y después, eh, hay, que, hay que ser honestos y, y te a tiene una pregunta: ¿Tú cuando estás en casa con los tuyos te pones la mascarilla? No, no. Pues ya tú me has, tú me has contestado. Yo, yo voy a mi casa nochebuena. Eh, son, son, su, su, somos siete hermanos y somos siete, siete familias distintas. Pero la tampoco me la pongo. Pero tampoco me la pongo en el restaurante porque estamos consumiendo. Ya, pero a ti en la puerta te pide un pasaporte COVID. Y tú tienes que tener las dos pautas. Las dos pautas. Entonces, si tú me has pedido a mí que, que pida el pasaporte COVID para estar más tranquilos, tu mensaje tiene que ser tranquilizador hacia la gente. No puedes, no puedes empezar a anular cosas porque la gente, o, o, o transmitir que están subiendo los casos, que, que sí, que están subiendo los casos, pero ¿cuántas muertes hay? ¿Cuánta gente muerta hay? Eh, Marco ¿Qué? Antonio, en Elche han fallecido dos personas este mes. ¿Dos personas? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente ha fallecido no sé, de, de hipertensión? ¿Cuánta gente ha fallecido de... Eh, eh, no sé, es que dos personas, ¿tú lo ves mucho? Eh, sí, bastante. Eh, ¿Dos personas lo ves mucho? Lo incluso veis. una persona también. Estamos hablando de, es? de vidas humanas. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero, pero también, también tenemos que mirar por la economía. Yo te voy a dar los datos. Eh, eh, han habido 14, 15 fallecimientos, ¿vale?, eh, en la Comunidad Valenciana. Pues... Eh, El 90% no baja de 80 años, gente mayor de 80 años. Pero vosotros, la pregunta es, eh, pero, ¿la gente muere, muere de coronavirus pero vosotros, o muere con coronavirus? Pero Marco Antonio, vosotros estáis enfadados, pero si no hay restricciones, la, la cuestión es que la gente tiene miedo, evidentemente, la vacunación eh, está protegiéndolo, pero la cuestión es que hay, se están cancelando las reservas. Claro, eh, pero eh, se cancelan las eh, reservas por los, mensa los, los, los mensajes... ...poco tranquilizadores que hay, tranquilizadores que hay por, par, por parte de, de los estamentos. Ya, y consideras que los medios de comunicación y las autoridades sanitarias... ...no tienen que, que informar sobre eh, la incidencia de cómo está creciendo... ...porque hemos subido, eh, si teníamos hace un mes 50 casos o, o menos de 20... ...ahora tenemos 300 y veremos mañana cuánto, cuánto más van, van a, a sumarse... ...y los ingresos hospitalarios también están subiendo por supuesto tienen que informar Rosmery tienen que informar y que su deber informar pero pero lo que no puede ser es que siempre el peso de todo esto caiga sobre la hostelería vale porque porque solamente tenemos que pedir nosotros el pasaporte COVID y, y, y no y no los y no, yo mira el, el domingo vale, estuvo el, el ahí es el, el, el donde, ya, comida, ya ya el pero cine, ahí es donde creo yo que más os duele eh, cómo está es? cómo estáis cómo estáis pasando vosotros Esto de pedir el pasaporte COVID, porque creo que esto es lo más sangrante, porque claro, las autoridades os exigen a los restaurantes pedir a los eh, clientes, eh, si tenéis el aforo de más de 50 personas, el pasaporte COVID. ¿Cómo lo estáis llevando? Supongo que no a todo el mundo, es una medida antipopular, no a todo el mundo le, le, le gustará, ¿no? No, a, a casi nadie le gusta. A casi nadie gusta. Tú piensas, tú que tienes que poner una persona única y exclusivamente para que hagas el trabajo venimos de una pandemia, venimos de casi un, mes, un año y ocho meses cerrados o mal trabajando, como para encima de tener que hacer un gasto extra y solamente la restauración. Eh, los cines están comiendo dentro, eh, los centros comerciales están comiendo dentro, no se pide ningún pasaporte COVID y, y demás. O sea, eh, no entiendo por qué solamente se centra en la hostelería pura y dura cuando, si quieres, cuando esta medida no viene para que los, los, los, los, los, las infecciones bajen, sino para que la gente se vacune más. Entonces, eh, si es así, lo que tienes que hacer es acotar el cerco Es decir, si con la restauración Lo veo perfecto, pero póntame los centros comerciales Que es el, el otro punto donde la, donde la gente Más se va a reunir este, este, este año Ya, pero no consumimos con... En los centros comerciales vacunación? Yo no me quito la mascarilla en el centro comercial Me la quito en el eh, restaurante Por eso tenéis que entender que es ahí donde se pide el pasaporte COVID Vale, ahora te, ahora te voy a Te voy a seguir la pregunta Vete a la YUP este, este fin de semana Vete a la terraza de McDonald's ¿Por qué dentro, eh, eh, la gente está sin mascarilla? porque porque ahí, ahí sí te se puede y no, y no piden pasaporte COVID? ¿El McDonald's tiene aforo de más de 50 personas? Eh, claro, pues, ¿Sí? pero bastante más. Pero yo, yo, no, si te, McDonald's puede decirte una, una cadena, ¿vale? Todas las demás. ¿Por qué ahí no se pide? Porque pues se estaría, mal. estaría mal que no se pidiera pues no en se el McDonald's. Por, ya. Por el, en los cines ¿por qué no se pide? ¿En los cines la gente está comiendo pegados unos a otros. Mm entonces siempre todo, todas las restricciones todas las exigencias se hacen siempre <risa> encima ya. de la restauración y ve... al final sí. al final quieras que no uno se, uno se cansa y es lógico normal eso es lo que os veo cansados cansados y hartos o se eh... cansa porque al final nos utilizan y sabes qué pasa va a pasar que la próxima restricción no van a venir contra, contra, contra otro gestor va a ir contra la restauración pura y dura y son los que estamos cumpliendo siempre con lo que se nos está diciendo pues de y si momento... la gente que tengo dentro de un restaurante está vacunada ¿Por qué me vas a cenar? ¿Me, ¿Me vas a cerrar? ¿O me vas a restringir si sí, yo estoy cumpliendo lo que, tú, lo que tú me has dicho? Pues de momento eh, os salváis porque Chimopucha ha dicho que no hay restricciones de momento, pero si sí está esa medida la del pasaporte COVID eh, ¿Qué respuesta es la que estáis teniendo de los clientes? Marco Antonio pues mira, Anilche eh, que, eh, cuéntame, cuéntame el día a día porque si estáis tan tan mal en ese aspecto es porque la respuesta tiene que ser dura Es que la respuesta es dura Es que, estamos, es, que, es que lo normal es que el cliente entre y, te, y, te, y te, te muestre el pasaporte COVID y entre. Pero es que hay mucha gente que no, que no tiene pasaporte COVID o no se quiere vacunar. Entonces te toca discutir con clientes de toda la vida. Clientes tuyos y estás perdiendo esos clientes. Pero es que además esto se suma que hay grupos que hacen pegada de carteles en las cuales ya eh, te amenazan con que te van a boicotear. Y, y, y, y yo no, tengo, no, no voy a hablar por casos, por, por casos de, de, de otros asociados. Casos personales, gente que, que, me, que, que, me, que, me que me ha denunciado, que ha venido la policía a mi casa, que, que me ha puesto hojas de reclamaciones porque le he pedido el pasaporte COVID. Pero eh, esto es duro, y, esto, esto es, es, es duro. Que le, que pero le... no se está Hombre. protegiendo el gobierno. Esto es una medida del gobierno, vosotros no tenéis nada que ver. Pero Meri, esto va a pasar como un estado de alarma. Dentro de medio de año, un año va a decir que, que, que no se tiene que haber hecho, pero ya, pero ya se ha pasado esto ya ha pasado. ¿Estáis recibiendo amenazas? ¿Estáis, estáis siendo ah, presionados ¿cómo? por grupos? Pero, eh, ¿estamos hablando de grupos de radicales o, o de mucha gente? Eh, hay, hay pegada de carteles los cuales ya se dice que van a ir a bolcotear a los, a los, a los restaurantes, que, o, a los, o a los pubs, o, o no, a distintos grupos de hostelería, que no dejen entrar a, a la gente sin, sin pasaporte COVID. Pero, de todas en Alicante, en Alicante ya han salido en Alicante ya han salido grupos a, a, a boicotear, a, a boicotear a Paz, a restaurantes y demás. Y aquí en el hecho va a pasar lo mismo. Y, y simplemente decirle a esa gente que somos íteres de, de, de, de consellería, de ayuntamiento, de gobierno. Que nosotros hacemos lo que nos dicen para poder trabajar, para que no nos restrinjan horarios y para que no nos cierren. Porque al final esta medida, si la hemos acatado, pues no es por otro motivo que para que no nos cierren, o no nos restrinjan los horarios. Y eso mismo no, ¿no se lo explicáis no a esos salvajes, no se lo explicáis a esos salvajes que amenazan con boicotearos? Pues se, se lo explicamos de la mejor de la mejor forma posible, pero es gente que no va a entrar en razón, porque si no entra en razón para vacunarse, ¿cómo va a entrar en razón para para para que para que no porque no le permitas entrar? No van no entran en razón, no entran en razón, pues, Eddie. Pero dime que son pocos, dime que son pocos. No digas que son muchos porque <ríe> la verdad es que deprime, deprime vivir en una sociedad así con, este, con estas personas. Pero es que es la dura realidad, es la duda realidad. Y el, y el que no quiera verlo es porque está mirando a otro lado, pero es, es así. Y, y somos nosotros los que estamos sufriendo el día a día. Tú piensas, yo te voy a hablar desde mi negocio, que es un pub. Yo lo tengo fácil porque tengo, tengo una, una, una, dos personas en la puerta para esos menesteres, pero piensa en una cafetería. Piensa en un bar de toda la vida. A esa gente le viene a todas horas, todos los días, gente. O sea, tiene que tener una persona y ya vamos con el agua hasta el cuello. ¿Por qué tengo que hacer ese gasto yo cuando, cuando no, no se debería hacer? ¿O, o, o, deberíamos hacerlo, o, de, o debería ampliarse a, a más sectores? Pero, Porque es, es que, siempre eh, pensamos, claro, pero esto mismo, estas situaciones, esta pegada de carteles, ¿de momento hay altercados o so, simplemente es pegada de carteles y alguna que otra protesta? ¿Esto lo habéis denunciado a las autoridades locales? Las autoridades locales son, son conocedoras de todo esto, pero hasta que no pasa nada, pues, pues no toman cartas en el asunto. Es, es así. Eh, eh, y son pegadas de cartas anónimas y, y cuando pase algo, pues tomar, tomarán, tomarán cartas en el asunto, pero de momento... Eh, no no no ha pasado no ha pasado nada no pasa nada porque la pegada del cartel fue ayer metemos a ver qué pasa este fin de semana pero sí que es verdad que que que todas fines de semana o todas las semanas tenemos discusiones con clientes de por qué si yo vengo aquí to, si yo vengo aquí toda la vida por qué ahora no me dejas entrar eh, y al final es que es que te cansas te que eh, al final es, quieras que no eh, te, te va minando un poco la, la, la Pues, pues la claro. las ganas y la actitud que tenías que tener en, en tu negocio. Para que la gente que nos esté escuchando, esa gente que dice que, que que discute con vosotros porque todavía no entiende que no puede entrar a un restaurante si no está vacunada. Vosotros a qué os enfrentáis si dejáis entrar a esa persona, a qué os enfrentáis? Las sanciones, primero sanciones administrativas y, y por último es que es que si, si, si eres si eres recurrente, que cerrará el negocio y perderás la licencia. Entonces, ¿yo cómo, quieres, ¿cómo quieres que yo te deje entrar? Yo, yo, es la pregunta que le hago a ellos. ¿Cómo quieres que me deje entrar si me cogen y tú no te vas a hacer responsable de, tu, de la multa? ¿Me vas a hacer responsable yo? No puedo, no puedo porque me van a cerrar, porque llevo un año y ocho meses cerrado mal trabajando y, y creo que, que no es de recibo que, que yo me juegue, que yo me juegue mi, mi negocio porque tú quieras pasar tu rato bien y no, y no quieres vacunarte, lo siento mucho. O sea, yo, y a la gente que no haya querido vacunarse y se haya tenido que vacunar, pues tú haz lo mismo y si no, pues no saltas Pero no pongas el compromiso a, a, a los hosteleros, pues en este caso... Pues te agradezco mucho que ya has explicado esto, espero que se frenen en seco esas tentativas de boicot encima a la hostelería, porque ya tenéis suficiente con, la, con las cancelaciones de la reserva como añadir ahora el enfado de las personas que no se vacunan, que son totalmente insolidarias y que además os presionan de esta forma. ¿Los carteles, el contenido de los carteles son ofensivos? Pues si me dejas te los, te, te los, te los, voy, te los voy a leer enseguida. ¿sí? ¿Pero dónde se colocan? ¿En claro. las fachadas de los negocios donde ustedes han sí. pedido el, el pasaporte COVID y no han dejado entrar a claro. alguien no vacunado? Eh, ¿Me dejas que te lea lo que pone el cartel? Sí, sí, claro. Hitler en su día dijo, qué mejor suerte que gobernar a hombres que no piensan. Ser unos simples empleados no se exime de culpa y responsabilidad. Los nazis también obedecían órdenes. Hosteleros, si coméis vosotros y vuestros hijos, es gracias a nosotros. Si dejáis de hacerlo, también gracias a nosotros. O paramos esto juntos, o nos hundimos todos. No al pasaporte nazi, no a la dictadura sanitaria, o sea, sí a la Constitución de los derechos humanitarios. Y estos grupos son los que vienen después y te ponen la puerta y te boicotean, y te boicotean. Y, y te entran y, y, te paran, y te paran el servicio, porque ellos quieren entrar y te toca llamar a la policía y, y, te, y te toca pues, tener una buena actitud en los tiempos que estamos A, a, a ya incluso cruzado toda la noche. Entonces, lo que no vemos de recibo es que, es que esta gente que no se quiera vacunar ya ha sido en solidaria porque no se quiere vacunar o por sus motivos tendrán, los respeto, pero que también nos respete a nosotros, que, que nos dejen trabajar, que ellos quizás tengan su trabajo y, y puedan llevar eh, un jornal a la casa, pero nosotros llevamos bastante tiempo sin trabajar. Y después la comparativa con nazis, pues hombre, pues eso ya queda un poco... Es increíble. Pues Marco Antonio Pomares, eh, hay que insistir en un mensaje, ¿eh? en un mensaje, y es que, es lo que los negocios, eso... la hostelería, son lugares seguros y lo estáis demostrando, porque estáis pidiendo, a pesar de todo esto, estas presiones, estáis pidiendo el pasaporte COVID. Muchísimas gracias, gracias usted, Marco Antonio. vamos a pedir al alcalde una reunión para que el mensaje que transmita a partir de ahora, aunque yo quiero llegar tarde no sea de cierres y no sea y no sea de no, no sea tan duro porque lo único que hace es minar a la gente para que para que esas comidas o esas cenas eh, se vayan anulando. Pero es que lo peor de todo es que se van a anular, pero es que se van a hacer en las casas que es peor. Se van a hacer en las casas que es peor. Hay que llevar a Por lo menos una. vayamos a, vayamos a un sitio, vayamos a un sitio donde hay unas, unas mínimas medidas de higiene eh, y sanitaria, en las cuales todos los que estén dentro van a estar, vacunados va, van a estar vacunados a Pues muchísimas gracias Marco Antonio Pomares y suerte que la campaña de Navidad sea buena. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz siempre. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Pasan 7 minutos de las 12 de la mañana y nosotros en La Glorieta seguimos desarrollando más contenidos. Les vamos a contar la historia de la empresa mixta IWES Delch. Lleva 20 años gestionando el ciclo integral del agua en Elche, lo que supone mantener pues, más de 1.200 kilómetros de red de agua potable, 500 kilómetros de alcantarillado, depuradoras del municipio, en fin, una gestión compleja. Pero vital para el desarrollo sostenible de la ciudad y también para la calidad de vida de sus ciudadanos. Ayer presentaron la memoria del año de la pandemia de 2020 y hoy queremos hablar con el gerente de IWES Delch, Javier Prieto. Muy buenos días, Javier. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Pues mira, he podido ojear esa memoria de 2020 y creo que lo más importante para mí es vuestro plan director porque es aquel que fija la estrategia de futuro y las infraestructuras hidráulicas que sois capaces de llevar a cabo, de invertir y de realizar para combatir el cambio climático y garantizar, por tanto, el desarrollo sostenible de este municipio y llegar a ese objetivo de Capital Verde Europea 2030. Por eso, Javier, dentro de ese plan director, eh, pues tienen, tienen que acabar con un problema, que es... ...las inundaciones del Barranco de San Antón... ...a su paso por la carretera de Santa Pola en la Ventadura... ...ustedes en 2020 construyeron... ...el colector de la Ronda Sur... ...el que está situado en el Camino Viejo de Santa Pola... ...está ayudando, sí. está ayudando en algo... ...ya está terminado... ...está ayudando en algo a, a ese problema... ...que lo tienen ustedes muy identificado... ...del Barranco de San Antón... ...pues está ayudando en parte... ...porque esa conducción que realizamos el año pasado... Eh, no recoge todas las aguas que van al barranco de San Antón, pero una parte sí. Por lo tanto, en esa, en esa parte sí que estamos eh, a reduciendo el problema que tiene el barranco de San Antón, el cual requiere de, de inversiones mayores que, que estamos también detrás de que se puedan llevar a cabo en algún momento. ...en ese plan director, ustedes aseguran en, esa, en esta memoria... ...que la tengo eh, aquí en mis manos... ...aseguran que, que, que tienen identificado el problema... Y que, ...y que van a trabajar o están trabajando en ello... ...¿qué proponen para acabar con las inundaciones... De, ...en el barranco de San Antón, en la Ventadura... ...y de toda esa zona de, de Chalets? Bueno, en el barranco de San Antón hay que hacer una actuación... En, en, ...de la mano y con la aprobación pertinente... ...de la Confederación Hidrográfica del Júcar... ...y lo que se pretende hacer en el barranco de San Antón... ...es una retención de, de las aguas para ir acumulándolas... Eh, ...poco a poco, conforme va lloviendo... ...antes de llegar al cruce de la carretera de Santa Pola... ...y que por lo tanto eh, pueda llegar la menor cantidad posible... ...a toda esa zona que, como usted dice, de la venta dura... ...generando ahí un parque inundable... ...que permita posteriormente de pasar la lluvia recuperar esas aguas para poder ser depuradas y gestionarlas eh, como agua regenerada. Cuando dice parques inundables, ¿se refiere a esos tanques de tormentas? Sí, lo que pasa es que en este caso, como es una zona abierta, la idea que se lleva es que pueden ser eh, zonas que puedan ser inundables, pero que mientras esas zonas no llueve y no están inundables, puedan ser zonas verdes, aprovechables para el uso y disfrute de la ciudadanía. ¿Esto es un proyecto a medio, corto, largo plazo? Pues yo creo que sinceramente es más un proyecto a largo plazo, pensando largo plazo cuatro o cinco años, porque tiene que primero contar con muchas aprobaciones, entre ellas la de la confederación, tiene que haber capacidad presupuestaria, etcétera. También tienen otro proyecto a largo plazo, lo tenían hace años, que son las depuradoras y sobre todo la depuradora de Algoros, que, sí, que se ha quedado obsoleta y esto genera pues, las molestias típicas de los vecinos por malos olores. Ustedes hace años proponían el trasladar esa depuradora, a alejarla del casco urbano, pero hemos visto cómo eh, ha visitado la consellera de medio ambiente en la depuradora y ya están consignados presupuestos para 2022 en la Generalitat Valenciana para eh, comenzar a redactar un proyecto de modernización de la planta actual. ¿Ustedes apostaban por un traslado? Eh, la, ¿El proyecto que plantea la Consellería puede solucionar los problemas? Sí. A ver, cuando se hace un, un proyecto o cuando se tienen ideas para hacer un proyecto de una magnitud, como es el caso de la nueva depuradora de Algorós, de 50 millones de euros, eh, hay que hacer propuestas, hay que lanzar ideas y luego hay que ver los pros y los contras de unas ideas y de otras. Transcurrido todo ese proceso, eh, la decisión aceptada por todas las partes es que lo que mejor puede funcionar es una nueva depuradora ...moderna, actual, situada en la misma ubicación que la, que la actual, que está en la partida de Algoros. Entonces, esa planta, con, con los diseños previos y las eh, obligaciones que tendrá que tener el, el, el constructor... Al, ...al cual todavía está pendiente lo que ahora ha salido a licitación, ha sido eh, licitadores para mm, llevar a cabo el proyecto constructivo... ¿vale? Eh, fija una serie de, de bases y entre esas bases está eh, acabar con los olores, mejorar todavía más la calidad del agua eh, regenerada y, por supuesto, que la decisión tomada es la mejor, porque es la que ha sido consensuada viendo los pros y los contras de una, de una y otra. Por lo tanto, hay que olvidarse del traslado de, de la depuradora Algoros. La depura, nueva depuradora Algoros estará situada en la ubicación actual, pero totalmente renovada. Esto ha sido un gran alivio, el, el poder comprobar cómo se está tramitando ya el arreglo de la depuradora de algorós, el modernizarla, acabar con los problemas actuales. Como también eh, vemos eh, aliviadamente cómo se ha, ustedes han estado invirtiendo año tras año en los colectores o en la red secundaria del alcantarillado de Peña Las Águilas. Uh -huh. eh, Bien, ¿no? ¿Siguen todavía, no sé si están en la quinta, sexta o séptima fase? Son siete, ¿no?, las fases que quedan. Son, son siete eh, la, las al, fases totales. ¿Qué queda? ¿qué ayunt queda? Al, el Ayuntamiento se comprometió con el Ministerio de Medio Ambiente a llevar a cabo siete fases más una octava fase llamada de acometidas. Están hechas hasta el momento cuatro fases por parte del Ayuntamiento, ejecuciones que asumió Aguas del Che contra sus presupuestos. Se han llevado a cabo cuatro y, en este momento, estamos, hemos parado hace ya un par de años las ejecuciones de nuevas fases porque están totalmente relacionadas con la parte que se comprometió el Ministerio a llevar a cabo, que es el colector primario. ¿vale? Y ah, para ejecutar ese colector primario se, sigue teniendo, se siguen manteniendo reuniones con la Confederación Hidrográfica del Júcar y con el Ministerio ...para que eh, lleven a cabo ese, ese proyecto, ese proyecto y esa ejecución. Eh, pero no hay nada todavía en los presupuestos generales del Estado. ¿Hay colector, va a haber colector primario para 2022, 2023? ¿Tienen ustedes algún plazo del Ministerio? No, el Ministerio todavía no nos ha dado plazo, pero sí, lo que sí le puedo decir es... Que no depende en este caso de, la, de, la, de que exista partida presupuestaria en, el, en el, los presupuestos generales del Estado, ah. puesto que este, este proyecto de colector primario ya forma parte o ya formó parte en su día de los presupuestos generales del Estado allá por el año 2014. Yeah. Por lo tanto, eh, en conversaciones con la Confederación nos insistió que no dependía. ...no dependía de, de que existiera partida presupuestaria... ...sino de que, de que uh -huh. se, se lleven a cabo otros trámites. ¿vale? Ya. En conclusión, ustedes no van a seguir continuando... Eh, ...invirtiendo en las redes secundarias... ...hasta que no tengan confirmado eh, el es proyecto ¿no? de, del, del colector primario. El, el tema es que el colector primario... ...con las fases que quedan pendientes... ...la 5, la 6 y la 7... ...y la 8 que es de acometidas están tremendamente relacionadas y generaríamos eh, una molestia ahora para los vecinos de la zona y una molestia después. Y lo que hay que hacer es que, es, a la vez que, se, que avance el colector primario, llevar a cabo las, uh -huh. las otras tres fases que quedan. Mientras sería generar uh -huh. problemas añadidos a los ciudadanos de molestias Sabemos que una, unas obras y más de esas dimensiones generan muchas molestias a los uh -huh. ciudadanos y lo que no podemos es generar dos veces molestias. Bien, eh, para terminar también con el tema de la depuración de las aguas, porque hay mucho de qué hablar, eh, sí. en la memoria establecen ustedes que ya han llegado al 100% de la reutilización de las aguas depuradas. Un, ...ustedes creo que firmaron un convenio con la Acequia Mayor del Pantano... ...y esas aguas depuradas están sirviendo para regar los huertos tradicionales... ...¿llegan a todos los huertos del Palmeral? Eh, de, momento, de momento no, a ver, las, el, el 100% de las aguas regeneradas... ...se utilizan en Elche desde hace más de 10 años... ¿vale? ...por lo tanto en Elche no se tira una sola gota de agua al río... ...para que llegue al mar... ...el 100% de las aguas regeneradas de las tres depuradoras... ...se reutiliza en riego o en riego de, de, parque, de zonas urbanas... ...como son en este momento los huertos urbanos del Tío Masotti... ...de Contador que están en las laderas del río vinalopo ...en su margen derecha. Eh, ¿Qué pretendemos? Pretendemos seguir ampliando esas zonas de riego... ...a todo lo que son las laderas del río en la zona del valle trenzado etcétera etcétera eh, pero con, como tal con la acequia mayor del pantano nunca ha habido un un, un convenio firmado eh, pero ha habido ahí. intención ha habido intención de firmarlo para que puedan sí sí sí sí en su uh -huh. momento sí lo que pasa que eh, eso es cuestión de de otras de otros proyectos que van en paralelo, pero que no, no tienen que ver en este momento al caso. ¿vale? Bueno, pues una tarea menos eh, que, que, claro. que se quita la empresa mixta IWES de Encima. Eh, estamos mm. hablando de las aguas depuradas, pero vamos a hablar ahora de la, de la red del agua potable, porque ustedes están aprovechando, lo hemos visto en la memoria de 2020, han aprovechado esas obras de las plataformas únicas para renovar la red de agua potable. ¿Cómo se encuentra esos 1.200 kilómetros de red de agua potable? ¿Hay todavía tramos, sobre todo en el casco histórico, que necesitan renovarse porque son muy antiguos? Claro, eh, dos cosas. Eh, en, un, en un primer momento de la entrevista ha mencionado el plan director de infraestructuras. Entonces, dentro del plan director de infraestructuras se recoge todas aquellas redes que son eh, susceptibles de una sustancial mejora, mmm, Por su, ...por su antigüedad, por su estado... ...por los problemas que le genera a la ciudadanía... ...los problemas que nosotros tenemos que ir resolviendo... ...o sea, eso está por, un, por una parte... ...y respecto de ese plan director de infraestructuras... ...se van haciendo trabajos cada año... ...y eh, a lo largo del año 2020... ...en colaboración con el ayuntamiento... ...se ha hecho una labor muy importante... ...y muy interesante... ...de que antes de hacer las plataformas únicas hemos renovado en el subsuelo las conducciones de agua potable y de alcantarillado, conducciones que están recogidas como susceptibles de mejora en ese plan director de infraestructura, que es lo bueno que tiene un plan director de infraestructura, saber previamente aquellas cosas que deben ir mejorándose con el tiempo. Todo no puede hacerse ni a la vez, ni en un plazo corto. Por eso ese plan directo de infraestructuras uh -huh. está pensado hasta el año 2030. Eso no quiere decir que después del año 2030 no se haga nada. ¿no? Se harán otras cosas, pero digamos que recapitularemos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que queda por uh -huh. hacer, qué novedades nos encontramos o situaciones en, en el sistema hidráulico de la ciudad y habrá a lo mejor que hacer otro. Pero vamos avanzando poco. Uh, digamos, poco a poco. También quizá... en función de la capacidad presupuestaria que ambas partes, Ayuntamiento y Aguas del Che, tienen en cada momento. Hemos visto que en algunos, en algunos puntos del casco histórico eh, avanzan poco, porque, porque hay demora en las obras por los yacimientos, los restos arqueológicos que se encuentran. ¿Ustedes ya tienen arqueólogo o, o, o están, necesitaban un arqueólogo o es suficiente con el arqueólogo municipal? Se lo digo porque algunas obras han tenido que pararlas por eh, la aparición de restos arqueológicos. ¿Cómo llevan ustedes el, la gestión de esos restos? Estos arqueológicos. Eh, vamos a ver, en su momento, hace ya unos cuantos años con, con el ayuntamiento, eh, Aguas del Che m, tiene m, un protocolo de actuación eh, para eh, cómo m, resolver los problemas, llamemos los problemas o las apariciones arqueológicas en las obras que vamos haciendo. Entonces, eh, dentro de ese protocolo, eh, el ayuntamiento cuenta con su arqueólogo, hay que dar cuenta a patronato de la Generalitat Valenciana de todo lo que se encuentra para que sea catalogado y, por nuestra parte, no tenemos un arqueólogo en plantilla uh -huh. eh, porque no, no es necesario que así sea. Lo que sí tenemos es contratada a una empresa que, lleva, que hace tareas de arqueología, de catalogación, de informes, etcétera, etcétera, ...cuando eh, esas apariciones ocurren en una obra... Pero, ...pero como tal no tenemos esas personas en plantilla... ...porque es no es necesario... Ajá. ...pero sí que la colaboración entre el ayuntamiento... ...la consellería por la parte de patrimonio y nosotros... ...es una colaboración total... ...y sí, claro, las obras requieren de un paro... ...cuando se encuentran esos restos arqueológicos... ...porque es necesario Ajá. descubrirlas con muchísimo más cuidado catalogarlas eh, y eh, necesitamos contar con un visto bueno de patrimonio, de uh -huh. consellería, para poder seguir haciendo la obra que inicialmente está proyectada o es posible que, que patrimonio, eh, en función de lo que se encuentre, porque cada uh -huh. obra es un mundo, en claro. función de lo que se encuentre, pues es necesario a lo mejor llevar a cabo modificaciones, del proyecto inicial de la obra. Claro, se lo preguntaba porque no sé si es la primera vez que ustedes han incluido en su memoria de actuaciones en este informe de desarrollo sostenible, pues un amplio documento mmm, y fotografías de, de más de los restos arqueológicos que han encontrado ustedes en 2020. Ahora entiendo que ha sido esa empresa que a, trabaja para ustedes, que la han contratado, van en, las, en los informes, en las memorias de, anuales, van a incluir ustedes. ¿Esos reportajes, eh, esa evaluación de los restos arqueológicos? Sí, eh, se está refiriendo al informe de desarrollo sí, de sostenible calle. del año 2020. Sí, sí, claro. Eh, es el quinto informe que presentamos y ya yo creo que posiblemente en el primero no, porque eso todavía no estaba establecido, pero posiblemente en el informe de desarrollo sostenible del año 2017 ya empezamos a dar cuenta de aquellas cosas que iban apareciendo uh -huh. eh, evidentemente eh, se hacen muchos trabajos en el centro eh, porque hasta una simple acometida que se haga en el centro histórico debe contar eh, con el con la inspección la palabra inspección no sería la más adecuada el control debe, debe contar con el sí exacto con el control para después informar A, a patrimonio, que uh -huh. es el trabajo previo que hace la empresa de arqueología que nosotros tenemos uh -huh. contratada, ¿vale? pues Pero hasta para una simple acometida, uh -huh. incluso para una reparación. Uh -huh. Hay cosas que podemos hacer previas y hay otras que, si es una reparación que surge de repente, uh -huh. pues se repara y a posteriori se informa. Todo ese trabajo, evidentemente, si es de una uh -huh. importancia extrema, pues se eh, hará… Uh, se dará cuenta en los informes de desarrollo sostenible futuros. Lo que sí es cierto es que los hallazgos habidos durante el año 2020, aparte de extensos e importantes, sobre todo el de la calle Facho uh -huh. y el de la calle Uberna, Uberna. Eh, esos dos fueron eh, localizaciones tremendamente importantes. Sí, ¿vale? estamos hablando de eh, muros defensivos. El resto de calles fueron sí. de menor importancia, pero también la tienen, la pero tiene. sobre todo el de calle Facho. Eh, y Uberna. Vamos, eh, fue muy importante. Casi el de Uberna fue primero, pero el de Calle Facho eh, fue todavía mucho más llamativo, eh, que nos llevó además muchísimo tiempo de parón de la obra con la consecuente, eh, digamos, eh, molestias añadidas a la ciudadanía. Pero bueno, se consiguió resolver, pero tardó demasiado. Pues ahí los tenemos catalogados, inventariados. Correcto. ...y evaluados por Patrimonio... Eh, ...Javier Prieto, vamos con lo importante también... ...con su vertiente social... ...porque el Fondo Social siempre era de 200... mil. ...bueno, nació con ciento y pico mil... ...ahora está en cuatrocientos y pico mil euros... Eh, ...está desde el año 2021... Está a, en 450.000 euros en el año 2021 pues esto, y seguirá así para el año 2022. ¿Esto qué indica? ¿Que hay más pobreza en Elche o que ustedes tienen más responsabilidad social? Posiblemente las dos cosas. Eh, de todas formas, eh, nosotros el, el fondo social lo recaudamos, sale de las tarifas de agua que paga cada ciudadano ...y se le informa a Bienestar Social de la cantidad que hay... ...y Bienestar Social es la que recoge las peticiones de ayuda... ...que hacen los ciudadanos del Che que lo necesitan, ¿vale? Te, Entonces es Bienestar Social ¿Quién quien lo gestiona. gestiona. Eso sí, ¿Vale? pero ¿tienen ustedes también tarifas, precios eh, tenemos, reducidos? Tenemos tarifas que llamamos sociales, o sea, tenemos fondo social y tarifas sociales. Las tarifas sociales son de varios tipos, tenemos tarifas sociales para pensionistas que en el año 2020 fueron casi 2.000 pensionistas los que se beneficiaron de ellas. Tenemos tarifas especiales o sociales para parados de larga duración, que en 2020 fueron mmm, casi también 2.000, 1.987 familias, para familias numerosas, que son 1.377 familias las que se beneficiaron de ello. Y luego creo que es muy importante resaltar que tenemos en, en el año 2020 se concedieron tarifas especiales a 47 víctimas de violencia de género. Es decir, también nos acordamos de esas pobres personas que sufren ese tipo de violencia que uh -huh. hay que erradicar, pero que también les, les ayudamos para que puedan uh -huh. eh, rehacer su vida eh, en otro lugar que desconocemos eh, dónde están. Solamente lo conocen los juzgados. Uh -huh. ¿Vale? Y luego estamos el resto de los contribuyentes. El precio se congeló en 2020, en 2021 continúa congelado, pero ¿qué va a pasar en 2022? No, el, ah, en 2021 no, 2020, se congeló. El, no, en 2021 subió, en enero de ah. 2021 subió las tarifas de agua y de alcantarillado mm. y se congelan para 2022. Ah, ¿Y cuál, cuál es la subida de este año? La de este año. Sí, la de 2021. En enero de 2021 subió un 3, un 6... Un creo que subió un 3,5% de ese orden. Una subida media del 3,5%. ¿Y es sostenible? Porque otro dato de la memoria de 2020 es que incrementamos el consumo por el confinamiento. Mm. ¿Es sostenible sí, pero... estos incrementos o piensan ustedes que es puntual y es sostenible también? ¿Qué puede pasar con, con el recorte de, del trasvase tajo segura? Bueno, son, son temas muy diferentes las bueno, preguntas que me acaba de hacer. Sí. A ver, ¿es sostenible? Eh, pensemos que en el año 2019 el consumo medio doméstico por habitante y día fue de 110 litros por habitante y día, ¿vale? Y eh, se da la circunstancia que en el año 2020, por el hecho de la pandemia, por el hecho de que hemos, estuvimos encerrados en casa, por el hecho de que muchas personas han teletrabajado, no han ido a trabajar a sus oficinas, a sus centros de trabajo uh -huh. y han estado en casa. Por el hecho de estar en casa y no en sus centros de trabajo, han hecho más consumo de agua, lógico, en sus, en sus viviendas. Y por eso el consumo doméstico ha subido. Ese consumo doméstico ha subido de 110 a 113, pero eso no es más que la consecuencia de haber estado durante mmm, mucha parte del año 2020 desplazados, entre comillas, a su casa. Yeah. Porque pensemos que todos sí. los, los que trabajamos fuera de casa, uh -huh. una parte de nuestro consumo personal que podemos pensar cuál es, eh, lo hacemos en el trabajo, en lugar de hacerlo en casa. Entonces, sí, claro, si uno, dos, tres, cuatro miembros de una familia se quedan en casa, por, unos claro, porque no trabajan, otros porque no tienen colegio, otros porque ni siquiera comen en el colegio, sino que comen en casa, pues hay mmm, más usos domésticos que realizar en casa y por eso ha subido. No me parece un incremento eh, tan Excesivo. exagerado, ha sido claro. un incremento que es el 2,7%, pero que cuando acabe este año 2021 y podamos mm, hacer números, expresaremos en el Informe de Desarrollo Sostenible del año 2021 eh, cuánto ha sido esa variación, uh -huh. que estimamos que sea la baja, estimamos, vale. pero ahora mismo sería adelantar acontecimientos. ¿Les preocupan los recortes del trasvase Tajo Segura? Eh, particularmente no, porque creo que el trasvase Tajo Segura es imprescindible Y eh, yo creo que no se va a llevar a cabo de manera ni inmediata ni total. Vale, el, el, el agua segura tiene el, que, que seguir funcionando. El agua que, está el agua que estamos bebiendo, es que le digo porque no tenemos mucho tiempo, no. ¿de dónde procede? De, de, de, de, ¿Qué cantidades proceden de desalada, del trasvase y de los pozos? No, nosotros no tenemos esos datos, porque ah. esos datos los tiene la mancomunidad de los canales ah, de Tevilla. Vale. Lo que sí sabemos es que. Una parte importante del agua eh, procede de las desaladoras, en el caso de Elche procede fundamentalmente de las desaladoras de agua amarga, las que están a la sí, entrada sí. de Alicante por la antigua carretera nacional. Pues terminamos con la pregunta del millón, ¿el agua potable de Elche hay que consumirla? ¿Hay que dejar de un lado esos tratamientos de ósmosis, de descalcificadores? ¿Es mejor el agua del grifo? El agua del grifo, como hemos dicho muchas veces, la controlamos todos los días en distintos puntos del término municipal, todos los días, y todos los días se analiza. Eh, consideramos que el agua del grifo se puede beber tal y como sale de la, del grifo y no es necesario ni osmosis ni sistemas de descalcificación, y más ahora que una parte eh, de ese agua viene ya desalada, es decir, ha pasado por un sistema de osmosis que es el que hemos dicho de de agua amarga, entonces osmotizar lo osmotizado no tiene sentido, ninguno, es un modo, es un modo gratuito que los ciudadanos de Elche que tienen osmosis están gastando más agua de la que beben, y además el, el agua del grifo tiene más calidad quizá que la tratada, eh, tiene acá. más calidad y está más controlada, y, y fundamental que minerales tiene, el agua del grifo, de Elche, bueno Cal... tiene ni... El agua del Che hace unos años se podía considerar eh, muy dura. Y claro, es que huele. Es que se... ya no huele a cloro, no huele tanto a cloro como antes. Vamos a ver, el cloro como tal no es parte de la mineralización del agua. El, es, una, es un síntoma de calidad y de garantía de esa calidad el que el agua huela a cloro. ¿vale? Quiero decir, eh, cloro debe llevar el agua por legislación, porque además garantiza... Ese cloro que se llamamos nosotros cloro residual es el que se garantiza que si echamos un vaso, un, cogemos un agua del grifo para beberla directamente y ese vaso está ligeramente sucio, el cloro residual actuará sobre eso que está sucio y nos beberemos el agua sin que nos pase nada, pues agua, sin pues... bebernos esa esa suciedad que pueda tener el vaso. Para eso sirve, entre otras cosas, ese agua, ese cloro residual. E ese... Pero el agua del grifo es perfecta para ser bebida, para cocinar y para, para todo. Vamos. Pues con ello nos quedamos y gracias por conservar la calidad del agua potable y también por gestionar todos los las aguas residuales. 101.4, TeleElch Radio Marca.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 te ayuda a sonreír. Ahora más que nunca, demuestra tu reconocimiento y aprecio con Slava43.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 Solers, El Hogar del Profesional Talleres JJ Linero y Material Escano Recuerda, este sábado a las 6 Barcelona Else en marcador La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 12 y 37 minutos de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta Y antes de leerles las ofertas de empleo, vamos con la última de las entrevistas porque queremos hacernos eco, aunque sean diez minutos, de la denuncia pública que ha realizado la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana. Ha denunciado que el estado de la Residencia del Geriátrico de Altavix necesita pues ...más implicación de la Consejería de Políticas Inclusivas... ...y de la empresa concesionaria... ...para que se realicen esas reformas tan necesarias... ...que llevan reclamando desde hace años... ...con movilizaciones en la calle... ...con quejas ante las altas instancias... ...como los juzgados o el defensor del pueblo... ...a pesar de la reunión el pasado mes de julio... ...con la consellera, con la consellera Mónica Oltra... ...las deficiencias en este geriátrico continúan... ...y por ello hablamos hoy... ...con la portavoz en Alicante de esta coordinadora autonómica... Esther Pascual, muy buenos días. Buenos días, Rosmarie. Es una denuncia... ...bueno, nunca terminan las denuncias... ...empezaron, eh, por fin empezó... ...bueno, cuando entrevistamos a alguien... ...de la Consellería de Políticas Inclusivas... ...dicen que ya están solucionando las deficiencias... ...del geriátrico de Altavix... ...algo están haciendo, ¿no, Esther. Sí, algo están haciendo. Después de muchos años pues, eh, hubo un contrato mayor que, que salió este verano eh, a, la, a la plataforma de contratación. Con, en, con ese contrato mayor en la mano se iba a arreglar el jardín y esas otras reformas menores que incluían cosas que siguen sin arreglarse. Y estamos agotados. Pero bueno, eso no quiere decir que no vayamos a seguir. Estamos agotados porque siempre tenemos que estar reclamando y reclamando... Y, ...y creemos que no somos los únicos... ...que tenemos que estar pendientes... Eh, ...no solo los familiares tenemos que... O, ...o socios, ¿no?, de la coordinadora... ...que hay también gente que no es familiar... ...no somos los únicos que tenemos que estar pendientes... ...de que esas cosas se hagan... ...y sí. hemos dicho y hemos acordado... ...que los radiadores se quedan arreglados... ...no podemos llegar a diciembre... ...y que sigan sin arreglarse... ...y hemos dicho que las puertas de emergencia... ...están rotas, que eso es muy, muy importante... ...no podemos llegar a diciembre y que sigan sin arreglarse. Y lo mismo pues, eh, con, con otras reformas menores que también están en pendiente. Igual que el jardín, se suponía que iba a comenzar en septiembre, acaba de comenzar ahora. Bueno, más vale tarde que nunca. Pero los radiadores, es que igual que el aire acondicionado lo conseguimos el 12 de agosto, ¿qué, vamos a, qué va a pasar ahora con los radiadores? ¿Se van a arreglar para febrero? Es que si todo esto salió de una reunión de julio y, y se comunicó, eh, el resultado de esa reunión, tanto a, a la consellería que, en, que encabeza Mónica Olga como al ayuntamiento de Elche, que estaba en esa reunión y que se comprometió a estar pendiente de que todo eso se hacía, porque pasan los meses? Y bueno, esta denuncia pública ha sido ya el colofón final, porque es que ahora viene ya el invierno. Aparte de que no ya hemos tenido días fríos, hemos ido al síndic, hemos ido a Fiscalía. Claro, es que queremos rapidez y queremos que esas cosas que se tienen que hacer se hagan. Pues, ¿por qué no se hacen? Eh, es, leyendo la denuncia pública, eh, ¿puede ser porque la concesionaria dice que eso no le compete, que es eh, cosa de la consejería, y la consejería dice que eso es cosa de la concesionaria? ¿Está realmente ese juego, eh, es el que se está produciendo y el que a ustedes les marean porque y, y, y la casa está sin barrer por unos y por otros? Justo, esa es la frase que lo resumí, la casa sin barrer. Mónica Olga, de hecho, lo dijo en los medios públicos cuando vino en, en julio, bueno, lo ha dicho varias veces cuando vino a, a, a Elche, que ella lo iba a reparar y que aquellas cosas que, con, que correspondieran a la concesionaria, que, que se las reclamaría. Pero es que no está arreglado. Es que mmm, si se lo ha reclamado a la concesionaria, está final Y ella tampoco lo ha hecho. Entonces, eh, la, la campana extractora, pues la empresa nos dice que desde febrero o marzo de este año... Ya le mando el presupuesto, porque la campana extractora, como eso forma parte de, de la estructura de la cocina, es generalizar. Es que no se puede cocinar, o sea, es que todas las normativas, es que es lógico o sea, cualquier persona que cocine en su casa. No se puede cocinar con la cocina llena de humos, es, es, es, por salud y por higiene, o sea, es que no se puede. Entonces, no la pueden encender porque hace un ruido ensordecedor que no se puede soportar, y así no pueden trabajar. Pero mm, no sé, o sea, es que no es tampoco una reforma tan cara, igual que las puertas de emergencia, igual que, que quizás lo, de estas tres cosas que reclamamos ahora como más puntuales, quizás lo que, mmm, no sé, que a lo mejor sería un poco más costoso, que no lo sé, porque ahí están que ninguno lo arregla, son los radiadores, porque la residencia es muy antigua, pero es que además de que había ya un 40% cuando lo dijimos en julio que no funcionaban de radiadores, que llevamos ya tres años reclamándolo. Además es que ahora una la completa no funciona completa. La empresa dice que también ha llamado a la empresa que lleva el mantenimiento y que eso no es del mantenimiento, que es de consellería, lo que tú decías, la casa sin barrer. La campana abstractora, que la arreglo sí, que la arreglo no. Yo no la arreglo, pues que la arregle el otro, el otro no la arregla. Los radiadores, pues que el mantenimiento me dicen que no, que eso es porque los radiadores son muy antiguos, pues consellería y así estamos. Lástima, lástima. Así están ustedes eh, siguiendo, pues, con esas movilizaciones, con esas denuncias públicas. Esther, para terminar, porque sé que tiene poco, un, pocos minutos, eh, ¿cómo van los contagios en las residencias? ¿Esta, es esta ola? ¿Cómo se está viviendo en el resto de, la, de los geriátricos de Elche? Pues, mm, en, en Elche está la cosa bastante tranquila, desde, bueno, en Recova, que forma... Que, Agrupamos a residencias de toda la Comunidad Valenciana y residencias donde está la cosa bastante mal. En Elche no está mal, está bastante bien. Pedimos bastante pues eso, prudencia y responsabilidad a la gente porque sabemos que viene la Navidad. Pero claro, los trabajadores tienen que entrar y salir de la residencia. Los familiares también pues, queremos ver a nuestros mayores, queremos sacarlos. Entonces pedimos pues, a todos que seamos responsables y que aunque estemos vacunados estamos viendo que que vacunados y no vacunados pueden contagiarse y que hay que, que, hay que tener cuidado. Uh -huh. Pero en el CESA está, está bastante bien, está bastante bien pues eh, que si hay algún caso, es algo puntual. Eh, con la nueva resolución de Consejería solo se, se aísla determinado sector de la residencia, no la residencia completa, el resto puede seguir haciendo salidas. sí que sí ha habido un caso, pero es, todo eso, claro, con el índice de vacunación que tenemos se puede ir haciendo, así que a ese nivel estamos bien y esperemos que siga así. Pues menos mal, hay una buena noticia, Esther, porque cada vez que hablamos sí. con usted eh, lamentamos profundamente la situación, sobre todo del geriátrico de Altavix, que se pongan las pilas. y sí, es que esa residencia, esa residencia eh, necesitamos que alguien, de verdad, o sea, yo sé que la empresa habrá tomado su interés, ...pero sigue siendo parcial... ...generalidad pues también... ...el jardín se acaba de iniciar... ...que esa podría ser la única... ...el único vamos a decir... ...regalo de Navidad que tenemos... ...que acaban de iniciarse las, las obras... ...se han cortado ya algunos árboles... ...que molestaban para el proyecto... ...ya se ha empezado a trabajar... ...con la pala con la excavadora... ...se acaba de iniciar... ...confiamos en que de verdad... ...detrás de un profesional venga otro... ...y que esté listo lo antes posible... ...para que puedan salir... ...de verdad pues a, a hacer ese, esos ejercicios... ...porque van a poner como una zona... De, para hacer gimnasia de esta uh -huh. colchada como hay en los parques infantiles eh, con su... como aquí sabes que en época de verano, en época de estival va pues hace mucho calor claro. eh, Sombrajes... Pues una, uh -huh. ...un sombra artificial, aparte de los árboles que ya hay... Claro. ...entonces claro, pues esto la verdad es que sí que nos da bueno. alegría... ...pero también queremos que empiece y que no pare... ¿también? no no ...y, de, y debe, debe terminar, sobre todo en invierno... ...sabiendo que no funciona la calefacción... ...y quizá estén más calentitos al sol... ...en el jardín recién remodelado... ...muchísimas pues, gracias... Sí, que, ...que lo arreglen a ti, Rosmarín... <ríe> Esther Pascual, gracias... ...muchísimas gracias por vuestra ayuda ...101.4, tele -Elch, Radio Marca...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 No son robots alienígenas, son los nuevos puntos limpios de proximidad y han llegado para quedarse. De su buen uso depende el futuro de Elche y del medio ambiente. ¿Estaremos a la altura? Es nuestra última oportunidad. Descubre más sobre esta historia en www.puntolimpioelche.es Este es un mensaje del Ayuntamiento de Elche y UT Elche.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 ...reformas y mejoras... ...Material Cano. ...aislamiento térmico acústico... ...Material Cano. ...para impermeabilizar... ...Material Cano. Materiales Cano, ...imprescindibles para construir... ...en Carretera La Hoya... ...en el 965 45 79 77... ...y en materialescano.com Comienza cada mañana... ...con Elch Bon Día... ...toda la información local... ...de 7 a 9... ...con Antonio Bazán...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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues en esta campaña solidaria de Sol y Navidad, ustedes pueden participar, les animamos a que vengan aquí a nuestros estudios de Teleelche, que están situados en el Carrer La Fira junto a la Basílica de Santa María y nos entreguen alimentos no perecederos, alimentos que los voluntarios de Conciencia T van a repartir este año entre los comedores sociales. Una campaña que culminará el próximo jueves 23 con ese programa solidario de radio que en directo vamos a realizar en la Plaza de Baix. ...en una carpa que instalaremos junto al Gran Árbol de Navidad... ...desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde... ...estaremos allí también, esperándoles para recoger esos alimentos... ...ustedes ya, desde ya, pueden venir a las instalaciones... ...y también entregarlos, si no pueden estar el 23 de diciembre con nosotros... ...y es el momento ahora de acercarles las ofertas de empleo... ...ustedes si quieren una oferta de empleo, publicitarla o una demanda de empleo en nuestra web teleedge.es pueden hacerlo llamando a este contestador automático al 96-606-1835 Las ofertas de empleo nosotros hacemos con ellas pues que las actualizamos de lunes a viernes en la web y además a las 12.50 ...las leemos, las emitimos por Teleelch Radio Marca... ...aquí en el 101.4 de la FM... ...así que prepárense porque vamos a comenzar ya... ...a leerles las ofertas que tenemos en la web teleelch.es... ...se necesita un montador de puntas y un clavador de tacones... ...para una fábrica de calzado... ...en el siguiente número de móvil pueden llamar... ...si están interesados El 653-995611... También una fábrica de zapato fino en Elche necesita cubrir eh, distintos puestos de trabajo. Un montador de puntas, un lijador, una persona para clavar tachas a máquina en zapatos de madera y chicas para la envasa. Y dejan un fijo en el 966651263. También se necesita chica de mano con mucha experiencia en invertir faena. Sobre todo faena fina y sandalia con vehículo propio 622138185. ...hace falta cortador de máquina de brazo de puente... ...y también hace falta una rebajadora... ...en el siguiente móvil... ...664-04-3549... ...también se busca pegador de calzado... ...y hay que mandar un WhatsApp al 655 28 -8074. ...se busca colero o colera... Eh, ...con experiencia para fábrica de bio en Catral... El 624-239763. Una fábrica de calzado necesita cortadores a máquina con experiencia en el 679-627573. Otra fábrica de calzado situada en Torrellano está buscando un montador a mano de sandalias con experiencia y deja en el siguiente móvil 681-047573. 2. Y por último, se necesita lijador y hay que llamar al móvil 625 59 38 37. Si no han tenido tiempo de apuntar los móviles, no se preocupen, porque con tan solo introducirse en nuestra página web teleelch.es y desplegar el, la pestaña de servicios y cliquear sobre empleo, tendrán ustedes todas esas ofertas de empleo con los números de teléfono que he leído en estos momentos. Y también ya saben que tenemos ese contestador automático al que pueden ustedes llamar para dejar también ofertas y demandas. Nosotros estamos ya a punto de terminar, pero antes de despedirnos vamos con unos pequeños consejos, con publicidad, para luego decirles adiós con música. 101.4 Teleelch Radio Marca. Visco Descans Todo lo que necesitas para tu descanso Colchones, almohadas, topper viscoelástico Sillones relax, sofás Y además el 40% de descuento En alfombras de yute De todas las medidas Financiación a 12 meses sin intereses Visco Descans Calle Callosa del Segura Polígono Industrial Faima Detrás de Brico de Pot Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XC60 ¿Cuánto queda para llegar? No respondas, ya responde tu Volvo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 con Rosmar y Alonso. Pues quedan cuatro minutos para llegar a la una del mediodía. La Glorita mañana viernes vuelve a recuperar sus dos horas originales de emisión. Estaremos de 9 a 11 porque Rosa Lucas vendrá para realizar, retomar su programa Entre Amigos y todas sus secciones habituales. Así que las, la esperamos mañana viernes. Y nosotros en este programa La Glorita, pues hacemos un breve repaso de los contenidos que les hemos ofrecido en esta jornada de jueves 16 de diciembre. El Pleno Extraordinario todavía continúa en el centro de congresos. Se tienen que aprobar las cuentas municipales de 2022, es la noticia del día la que estamos pendientes... ...y la que les acercaremos pues a partir de unos minutos aquí en el 101.4... ...con nuestras compañeras Inés Rebey y Marga García... ...que ha estado cubriendo el debate presupuestario desde las nueve de la mañana... ...para acercarles eh, pues las declaraciones más destacadas hasta el momento... ...y los puntos más debatidos hasta el momento por parte del equipo de gobierno... ...y de los grupos de la oposición... También nos hemos ocupado de varios conciertos solidarios que tendrán lugar tanto el domingo por parte de la banda de cornetas y tambores de la flagelación y gloria, como el concierto de invierno que tendrá lugar mañana viernes en el salón de actos del edificio rectoral de la Universidad Miguel Hernández a cargo de la camerata y del ensamble, ensamble vocal Neuma. ...son una agrupación instrumental y coral... ...que nutrida con estudiantes y profesores... ...del Conservatorio de Música... ...hemos tenido aquí a su director del Conservatorio... ...José Aliano, ...hablándonos del repertorio del concierto de invierno de mañana... ...pero también hablándonos de ese nuevo conservatorio... ...que esperan como agua de mayo... ...para un breve mmm, plazo corto... Eh, ...para un corto plazo de tiempo... También hemos abordado asuntos como medioambientales, como la, re, pues la renaturalización del río Vinalopó, una propuesta en la que se quiere suprimir una propuesta que el equipo de gobierno ha asumido del colectivo Margallo Ecologistas en Axio para suprimir el cemento y en el cauce del río a su paso por la ciudad y plantar vegetación autóctona. ...para hacer un desarrollo más sostenible... ...y de desarrollo sostenible, sostenible... ...acabamos de hablar con el gerente... ...de la empresa mixta iWays Delch, ...por ese informe que acaban de presentar... ...ayer lo hicieron... ...de todas las actividades y del plan director... ...que han desarrollado a lo largo de 2020... ...el año de la pandemia... ...hemos tenido también a la presidenta... ...de la Asociación de Informadores de Elche... Genoveva Martín... ...que nos ha hablado... ...de los premiados en este... Primera convocatoria, primera edición del Premio de Periodismo de Innovación Vicente Verdú... ...que ha puesto en marcha la Asociación de Informadores de Elche en su 50 aniversario... ...junto con el Ayuntamiento y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Son algunos de los contenidos y también hemos hablado con el presidente de la Asociación de Hostelería de Elche sobre las cancelaciones que se están produciendo por miedo a los contagios y también sobre la presión que ya están recibiendo por parte de algunos grupos antivacunas por pedir el pasaporte COVID. Esperemos que esas presiones se frenen y se proteja a los hosteleros. Nosotros nos vamos a ir con la música, mariposa traicionera, nos vamos eh, y ya saben ustedes que mañana a las 9. Les esperamos en otra edición más resumida del programa La Glorieta. Hasta mañana viernes.